¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos para transmitir el partido entre Tigre y Academia desde Victoria con todo el público local, pero con todo el público que sigue la transmisión líder de la Academia, Racing Sport, Racing Sin Fronteras, Chata Cadé, como esta previa que vivimos hasta este ratito que ya terminó lo que es la previa. ...y esto inicia lo que es la transmisión del partido... ...hay gente en cancha de Tigre... ...no tanto lo, como se espera... ...generalmente Tigres es de llevar más gente... ...vamos a estar en la conexión con con los chicos... Eh, ...estábamos hablando recién en el final de la previa... ...con jugadores que vistieron ambas camisetas... ...y no nombramos a Ítalo Ortiz... ...que estuvo en los micrófonos de Racing Sport el martes... ...también Daniel Severiano Pavón... ...que fue una de las claves... ...en el ascenso de la Academia Primera... ...la Vuelta Primera... ...y si sí nombró a Norberto Ortega Sánchez... ...tal vez uno de, lo, de los mejores... ...que vistieron ambas camisetas... ...entre algunos buenos y otros malos... ...pero bueno, ya estamos... ...aquí con Javi Lepis, con Guja Nasiro ...obviamente con Tito Fertita... ...con la Premium Classic de 100.9... ...con AM1650... ...y la gran chata KD... ...para hacer esta transmisión ahora del partido... ...y luego que desee... ...porque viene el gran postpartido, ¿no? Que, se viene, ...que va a ser impresionante... Me dicen que es un minuto a minuto. A ver, Javi Depis, cómo estás? ¿Cómo anda, Paulito Margolis? Un placer estar acá en en la transmisión líder de la academia Racing Sport. Sí, te viene el minuto a minuto a través de @racingteamfronteras. Lo pueden vivir ahí. Si va en el auto por ahí eh, o oh, qué sé yo, si está medio complicado, puede seguirlo por ahí. Obviamente en el túnel. Pero, de Chalakade, perdón, el acá Chalakade Radio. Pero antes, para que lean ahí, Pauleto te entrego para que vayamos con los compañeros, Pablo. A ver, a ver, hasta por ser Tigre, así que Fede Desco, Martín Casal, desde Tigre, a ver. Hola, Paulito, Pablo, para todos saludarlos. Esperaba por Chile, esperaba para Rácil, la voz de Sabio, como se fue los 11 de pie, la estadio de Sabio. Una pantalla muy linda acá a la izquierda, está inaudada en la victoria. Martín Vastar, ¿cómo se va a ganarse? Muy buenas noches para vos, ustedes, ¿sí? para toda la audiencia. Bueno, muy contenta una nueva transferencia de la academia, como siempre para M1650, los M100.9, todos conectados por la gran chata de Adel, esperando la cadena, esperando tal vez la tercera historia de Lilo, con mucha fe, un rato de todos que está jugando con un buen fútbol, que está jugando los toda de defensa, también con otro pragmatismo frente a Solorenzo, es un rato de 100 ganadores, esperemos que siga por esta tenda, cuando se viene Tigre. a ser Tigre, que va a ser Tigre, que va a ganar el estadio! ¡Va a va a ser el matador del Perla! Ya en el terreno de juego En el montano Italia Se sigue con Romela Supende Y ya el campo de juego espera por Racing Rapidito Martínez 11 De Matador de Italia 11 del dueño de Taza García Con la 1 del arco Línea 3 para Gorroi Tanúcio Iglesio Por la banda Acá el Marini El Cabel Doble 5 para Artura Alba El enganche Que es Huiches De la delantera Luna Y Menosi Cambio Que Menosi Luego va a Lo que la quinta de la cancha Y va a jugar Pablo Vitti Si le me mete Menosi cambio de momento De Matador Una relación Un poquito más de Aparece Rassi, aparece Rassi, aparece la academia del campo de juego, encabezado por el capitán Melito, ya está la academia del campo de juego, remueva a tirar, de rápido rápido metido, rápido en la academia, en el campo de juego, bueno, escucha para Rassi no estar, alma de mil y cincuenta, se me sienta ya para rápido dentro del campo de juego, está la academia, en el mundo mental de la historia, los Juegos forman... ¡Para la fecha, el protocolo! ¡Ya está la caída, Cajal! Está el primer campeón mundial en la cancha y Racing juega con Saja en el arco, Line 4 para Pichu, Lolo, Sánchez y Grini Y trae la cancha para Díaz Acevedo, Videl, Ayacuña Y en la delantera, Castillo reemplazando al suspendido Gabriel Auche y el capitán, Diego Alberto Milito. y si de los jueves se descargaran por el campo de juego, que maldito, que viene el partido. ¿Cómo estamos escuchando? ¿Bien? Bien, bien, se escucha muy bien, Pérez. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está el clima por ahí, por Victoria? Sí. Parmosla, la verdad, linda noche estresada tan distinta en la ciudad de Gran Buenos Aires. No hace frío, no hace más de 20 minutos. La gente ha puesto vaciar, no, que gente ha la gente ha podido vaciar un 50% la vacunar Eh, no estará más del 40% puntada. bueno lo comentamos en la pérdida seguramente la gente sigue viviendo cerca tiene un día de semana este horario va a llegar sobre la hora también sabemos que va a haber algún que otro infiltrado muchos mm. que ya conocemos que hoy quieren ver el partido vamos a tener que bancar tocarlo al lado de un hincha local bueno tal vez hay algún que otro hincha en la platea o en la tribuna lateral y también cabecera local lo que le tengo que es que la tendencia está fantástica el jefe de acá arriba también de cerca lo podemos observar se ve en gran nivel me parece que está perfecto para que la pueda tener la mesa al piso salvo para Luis el enorme que estuvo la previa, y se académica, no hace previo, hay una leve brisa, pero está perfecto, parece primaveral. La verdad que está hermosa la noche, Margarita y los Pantes que ganan en la cadena, están cerrando los 98 de la Pasamos por tu comentario previo, desde el encuentro de Racing y Tigre. Sí, Fede, y como dijimos hace en Racing Sin Fronteras, obviamente a medida que pasan los minutos, uno se pone ansioso, pero el comentario es el mismo, no, un partido que... que... Depende de Racing, porque Racing tiene más, tiene mejores jugadores, está en un momento bastante mejor que lo que está Tigre, pero sabemos que es una cancha difícil, sabemos que, que ahí cuesta, cuesta ganar, pero Racing tiene con qué, lo que sí tiene que proponer algo en función más ofensiva, salió a respetarlo a San Lorenzo, fue un partido trabado, pero Tigre no es lo mismo, y creo que puede darse un partido parecido a lo que fue en Florencio Varela, donde fue de menor a mayor el equipo, lo mismo en San Luis, ante San Martín de San Juan, creo que se puede dar algo parecido ambos partidos, obviamente con defensa de justicia, a partir de los 20 minutos más o menos, creo que fue dominador Racing, allá San Luis tardó media hora en dominar, pero creemos que, que jugando de la manera que jugó esos partidos, con este planteo, tal vez saliendo a proponer un poco antes que esos minutos que, que nombré antes, creo que Racing... ...puede llegar a ganar... ...y ojalá que gane fácil... ...aunque en esta cancha es difícil ganar fácil... ...no, valga el juego de palabras... ...Tigre tiene algunos buenos jugadores... ...no es el mismo Tigre de antes... ...pero también se ve obligado a sumar... ...porque viene de dos derrotas... no ...entonces... ...hay algunos que dicen... ...con un empate me conformo... ...vistiendo la camiseta de Racing... ...jamás me voy a conformar con un empate... ...así que... ...esperemos que sea una victoria... ...que Milito ande derecho... ...que Castillón tenga esa paciencia... ...que tuvo el otro día que haya orden defensivo y que el medio meta como metió también ante San Lorenzo, pero que también juega el fútbol como lo hace también de ratos ¿no? Esperemos que gane la Academia como siempre, desde todas partes del mundo. Fede, Martín, buena transmisión. Estamos para lo que necesiten acá en Costa Rica, en Estados Unidos. Estamos todos, ¿eh? Dale. Bien, comentaba Pablo Margot que para Brasil esforzado en el partido, si nos va a comenzar el encuentro, es una noche en todo el país. No, yo le hubiera escuchado. Ferraz y Oscar en el 1.050. FM Vamos a ir matando a Si le va a tocar Luna, si la va a tocar. Aún está listo. Va a comenzar el mundo. Sánchez, ¿no? No, me perdonía. Había un triple se veía un poco... Con poca amiquidez, digamosle, a la gente. Ahora sí que se ve Ahora se va a ver un buen espectáculo, ¿no? Pero un festival que contamos a la gente. Alguien dice el partido. Estaba bailando con la canción de Spon. Sabemos que es viernes, pero... Espera que está alguna cosa grande. Solo comenzó el partido. Comenzó el juego. Ya juega por a través de FM739 AMI50 ZKD punto com la mueve que está Arsula sigue atacando Arsula ataca el conjunto de Víctor de Arsula hace un recién comenzó que viene Arsula un cambio de ¿no? pues momento justamente el número 26 menos ingresó por Pablo Vite que está en el banco suplente cuando quiera puede tener los suplentes de Matador de Victoria y un sí. perfecto perfecto está en Arsula de Víctor en todas las horas dice que le la gente de tiro, eh vamos con los suplentes de Matador de Victoria la 13 para Navarro 4 casi 17 Acevedo, nueve Bertoglio, 14 y 19 Rincón y 16 Pablo Vicky. Bien, perfecto. Sale del fondo, Benicio. ¿Por qué está? Sí, dos y los recién comenzó. Tenemos a veras, juegan 5 segundos. De este primer tiempo. lo escuchar, pero son el 100. De la que se está acá, no. Como estamos en el interior amigo. La profesora del de la academia. Sale del fondo, Benicio. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, para únicamente es uno que vuelve, no. Sánchez vuelve hoy. Sánchez vuelve hoy luego de la doble amaritación frente al Atlético de Madrid. Se cumplió, fue ocultado, cumplió la fecha, lo remezcó muy bien ya la cancha blanca del frente al Lorenzo. Y hoy vuelve el exfuego de Cruz. Cuando quieras vamos con los suplentes de la academia. Ya no lo hace. Se sigue atacando va, y Alberto, la perdió, rico, pero, ay, el diamante. Vaya el barco, el barrio. Enriqueño. Ay, salgo del fondo. El patrón le va el capitán Gavini, mal. Pasa nada, no, pasa nada. Subo acá más, y sacas sin problemas. El los suplentes. De la cadena al matador. Los suplentes de la cadena 21 para España y 31 Cabral, 35 Gorriz, 8 Villar, 11 Aguel, 10 Centurión, 29 para Pulcro Castro, los suplentes nuevamente el matador de Toro San, el 3 Navarro, 4 para Cáceres, 27 Cebedo, 9 Bertoglio, 14 Diacopoulos, 19 Rincón y 6 Pablo Viti. Perfecto, nos va presidente de la obra Martín Casal de la Academia EP, ya lo recupera, ya lo recupera. Thank you for coming. No hay ver si ya estoy obligado. No hay si ya busca y, eh, Luna cobró falta, no, cobró falta. En la tarde, falta de Luna, cobró suyo truco. Al plení, bien, bien, salida. Para la academia, paso por vos, Gustavo Canallino. Dame una. Farmacia La Elena, en Avenida Moscovía, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Tenemos dos minutos, más tiempo sigo, pues estamos acá en tiro en directo. Esto es por Score, jugo donde es juego, no va a estar. Vamos a ver va a venir, que de cáncer, va a venir, viene para Gulch. Va buscando a Gulch y la marca ahí, acunda, ahí el marco de que pone con Pablo acá. El 4 de la vainilla, gente a el esfuerzo, la traga en Estaba para mi Martín García. Sí, un partido que empezó con un minuto trabado, hablamos también de la previa seguramente tire va a salir a jugarse todo, Racing tal vez los 10 minutos, espero un poco, lo que pasó en los últimos tres partidos, los primeros tres partidos oficiales de Coca Racing tardó un poco en hartarse el partido, a lo que es la tenencia, el, la pelota lo que quiere, Cuando ahora se viene en primera etapa de la cadena. una punta derecha, ataca hasta que la cadena se viene atacando, va a cederle pero viaja, el compañero Racingista del fondo, el jugador genial, va, le toca Pinagli la toca y tranquiliza con Messi, se equivocó ese, equivocó, está Diego Costa también Va a ser clave, es un poco el que va a dar ese pase precito, y de él sabemos que se mete un poco en la cueva y ayuda en la salida limpia del equipo, a que se quede ese pase precito. Recordamos que el Matador perdió perdido dos partidos, el primero por 1-0 frente a Bélix, por la hora, y el segundo 2-1 frente a Olimpo en Bahía Blanca. ¡Salió <risa> Javier Javi! ¡Ay, gracias, Javi! ¡Salió más, Javi! ¡Ay, gracias, Javi! ¡Salió más, Javi! ¡Gracias, Javi! ¡Salió más, Javi! ¡Salió más, Javi! ¡Salió más, Javi! ¡Salió más, Javi! ¡Salió más, Javi! ¡Salió Sí, Fede, Racing plantado como queríamos, un poco más adelantado, igualmente tomando recaudos como dijo Martín Castal, con Videra un poco tirado atrás, pero me gusta la presión que hay arriba, Fede. Bien, perfecto, cuatro minutos, yo soy el partido por tiempo, atrás de salida, estaba la cadena, se están conociendo y comienzo el encuentro, ¿no? pero está la Se están conociendo, se presenta la pelota, bueno, como decía Martín, Marcín, tira el partido el local va a querer tener el protagonismo, pero Racing no se lo va a ceder, Así como salones en los primeros minutos con faltas sistemáticas y con algunas imprecisiones, estamos lestando lo que la salida clara de raza me parece que Tigre va a intentar beneficiar un poco el partido tenemos que pasar si un gol lo puede abrir o si tal vez alguna situación empieza a a hacer que sea más eh, lindo la cancha. Vamos a la pechera clara flotante, la acción se puede ir a jugar resulta bien mucho de lesiones laceradas, ¿no? Recién que está los puede hacer rápidamente con varios, pero es muy significativo como usted menciona y lo que me recordábamos antes de la preia, Víctor Blanco del la otra punta de la calesera visitante. un muy lejos de eh, Víctor Blanco. Ahí sol caído un jugador de la academia, ¿quién fue amonestado? El primer amonestado Diego Minito el 22 de capitán, primero amonestado la academia, segunda salida de que volvió a la academia el príncipe, cómo ha final del segundo tiempo cuando se retiraba frente a Lorenzo hoy nuevamente amonestado. Paulito, ¿vuelta más alta? Mira para amarilla, lo manejó bien sin deslucos. Mira, llegó va de tiempo, pero esas faltas, si a los cuatro minutos saca una falta de esa tarjeta amarilla, esperemos que del otro lado pase lo mismo, ¿eh? Porque me parece que fue un poco exagerada, ¿me parece? Soy sí, Pati, partido, está muy chistoso, Wilson está arriba, esta criada está cogiendo cabeza. El jugador intenta tirar la bota, lo queda rápidamente que corra ahí Arsula, viene la bota para Wiltshire, Wiltshire otra vez, no llega, si llega, corre pigre, buscan, se va, finalmente jorra tigre, la buscan... Ay, Wiltshire se va faltando, menos mal, el tigre que tener cuidado con ataque del tigre. ¿eh? Hay que tener tigre, que, que tener cuidado también con el árbitro, si el árbitro va a ser riguroso, está bien, es lo que pasó con Diego vale entre las tres disputillas, esperemos que sea así riguroso para los dos, ¿no? Ole, ole, igual que al tigre, pasaba ahí, tigre, recupero igual, si viene el caspicio, no le he encantado la gente, recupero, gran clave, no se equivocó, pere, pere, pere, El fondo Peñal, Peñal para piña el pato de Barini, señores. La gente tiene que aplaudir. Se lo del partido, tenemos 5 minutos. Se lo hace, la gente va a matar. Se lo hace el partido, estamos en el centro ambivo. Corre Peñal, con la recuperación rápidamente. Vamos a la esquina, a mitad de cancha que la reviente. Marcos Acuña, Hugo Capillán. otro a la gente, cada uno sale del fondo. Para ti, le busco a Chiro, paso a perros. Tengo tiempo de darme una.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 Gracias por hablar donde seguía la gente habitante que toda la toca de hablar donde está la gente de Chile Seguía para allá volver a libertar la academia Perfectamente, la clave fue la las dos días de esto Que te había una conclusión ahí con el Juega Hace Oro En el Juega el Juega Hace Que ha tenido cuatro asistencias de goles, el mismo Juega Hace Oro, Tenemos que ser con ese promedio, ¿no? Tenemos que ser así, estamos por gracias en el Juega Hace Oro, en el Juega Hace Oro, Es un Juega Hace Oro, en el está jugando la academia, jugando jugadoras y la monestal como estaba hace el martes a partir de fecha noche con la prueba del partido final, exactamente, el partido internacional, o sea, las 21 a horas, bueno, el partido siempre lo pidió en el es cierto, técnicos Palermo están pragmáticos, vamos a ver el momento del paro tal vez se puede hacer un partido de ida y vuelta o tiene dos espacio la Cadena para... si se puede, si quiere, y hoy se da, y está el plazo en el tiempo consecutivo ¿Se ha en Tire? Sí, lo ha tenido en número 6, Gabriel Tenialba, y es la Juega Gabriel Tenialba está fuerte pero hay otra persona que y la Ciena de No está, pasa acá, sale por va a salir en el fondo, Luciano Lolo, se la hace para tenemos 7 minutos, se la hace de, para minutos, si no hace de para la Colombia ya, y no lo tiene, va a salir en el fondo Lolo, se la hace del partido, va a meter la cancha, va a Luciano, Luciano viene para Capillón, la espera recupera a medio, ven, se viene para Google, según su parte de la tele, se la recupera sin problema, y sale en el fondo Lidia, Lidia viene para el salón, Lolo, va a Lolo pero otra vez tras de la sale el fondo de la academia, con Nico senti con la palanca en su por la izquierda viene por la derecha no leandro el rey interno de en, en la piel de hombre mal el la propia fuera a la presencia la mal Sí, en la lateral del el Matador, un, un partido que este momento presionado, Tigre intentó tener las intenciones, pero minutos, algo que si comentábamos con vos, fe, que seguramente se iba a dar en el partido del partido, vos un no encuentras la pelota, como ha pasado en los últimos encuentros, Veneros si empieza a acomodarse en los centrales, si empieza a acomodarse el medio campo, un medio campo que seguramente, a igual que me piensas, sea si el titular donde cantó el campeonato. Vamos a estar haciendo un círculo, el fondo que Si no, si tenemos apenas 8 minutos, no tiempo. Va a venir a la gente está, para ver, para la basura. Aquí no está el fondo para el conjunto, que es el juego contra la suplente. El fondo está mucho, vamos a el que viene para la árbol del palco. El capitán, la quiero quedar limpia con todo, capillón. Cabo, ganadirini y lo va a el fondo Cano Utrecht, la herramienta Cano Utrecht no tiene cancha, la va a la va a buscar Utrecht, la va a buscar la va a buscar falta, ahí clara, falta. Pero, vamos, ¿está a Luciano o lo va a advertir? No, no, lo va a advertir Luciano Lolo, pero es muy riguroso y corriendo muy rápido hacia las situaciones. Me gustaría que sea así lo todo estoy para qué truco y para ambos equipos que tenemos que marcar. Así como de arriba se ve muy bien la cancha, en alguna situación en el canto de Viela, como de Toro Acerero, se ve tal vez algún pozo que la plata pica mal en algunos pasos. No, solo por eso de, los jugadores de la arena. Ahí pero me parece que hay circunstancias perfectas en el campo de juego No viene para ti, la tía del 11 también se pone para de surra el 10 de Winsha veremos quién es el que viene para ti que se cuidado es que viene a la oportunidad cuidado con esta, sube el 10 también sube el 10 también sube el cuidado. tiene el finalmente número 10 el 2 de la club, el arriba, cuidado debe se cae el cargo el 2 de la club está pero mal el 2 de la club que viene va a sacar el 3 El salvo a Racing, ¿eh? El salvo Racing, y casi yo la rica de la salida, fue haberlo pensado, tal vez jugo de Moria, pensando que Gazzón Díaz iba a salir, que salgo de mi a la academia, es cierto, lolo, voy no a sé, la pelota pelotas pero Racing no tiene que tener esa falta, sabemos que históricamente la academia sufre de lo que fue las pelotas detenidas. ¡Pero juega bien Racing al comienzo, ¿no? No, impreciso, Racing, temar con un par de jugadas, la que llegó a Cebedo a destiempo, que era más pa para Marisa que la que fue la de Milito antes, una sociedad que me está gustando que es la de Acuña y Castillón se pueden encontrar, pueden hacer cosas interesantes y ojo Videla que en una reiteración de un tiro libre lo venía tomando a Luna el árbitro no lo vio, pero que tenga cuidado porque puede marcar penal cuando quieras, estás Javi también para comentar Fede bien, pasa el pollado un tiro libre para ti, Dios mío que está haciendo todo el tiro libre el área de Sierra, Fede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 Vale, muy Tigre, cabeza claro solo. Con cuidado, Rafa, cuidado. solo de cabeza, vale, goles. Ha interrumpido. Vale, Rafa intenta a levantir, gol de Caballoy. ¿Está listo? Sí, señor Godoy, el gol de Tigre a lo Lolo, Fue muy parecido como se llevó el jugador de Tigre, ganó fácil en el área, no lo tomaron. Justamente este Quilviela, que era el que nombramos antes, que era el, seguramente el encargado de tomarlo, le ganó la posición y que puedo cabecear con comodidad. Sí, Racing no se va. Lo advertíamos en la jugada antigua, Racing no tiene que tener esa falta. Sabemos que históricamente Racing pierde, Racing sufre la pelota parada. En esta no tuvo tanta responsabilidad, fue muy bueno que hizo Godoy en la academia tiene que avisarlo, fue un operador muy flojo y está decidido que aprovecharlo Veremos si Racing puede ahora tomar la pelota y empezar a ser protagonista. Son 11 minutos, recién, recién comienza, pero hay que asentar juego. ¿Con qué cuestiones del banco de Racing? preocupaciones de, de banco, Dio Coca le ganan la invitación, el patado que comenzó el, de, el de, con este partido, bueno, veremos a la academia. ¡Vamos a la academia! ¡Vamos a la academia! ¡Vamos a la academia! ¡Vamos a la academia! ¡Se viene Capillón por acá! ¡Se le agrada! ¡Se le agrada! ¡Truco! ¡Falta! ¡Claro! ¡Era ahí! el ¡Cercita! ¡El área de la izquierda! ¡Para la academia! Y para la academia, bueno, Racing parece haber reaccionado rápido, Capillón por afuera, la fórmula que también sabía utilizar muy bien en Godoy Cruz de Mendoza con, con Mauro Oulo, bueno, ahora con Diego minutos esperemos que se den las conexiones falta un poco más de participación en Acuña, también en Gastón Díaz, en el la cancha y cruzita, bueno, podemos ir en a dos minutos que empieza a tener la pelota cuando va a venir Gastón Díaz a, a pegarle hasta el tiro libre, me parece muy bueno porque tiene un centro bien al corazón del área. y sí, estoy sí, bien, para cada vamos más y empatamos rápido tenemos 12 minutos, parremos cero 0 escuchar por AM en 1.050, 3-1-1-9, ya está cada vez punto como ya, volvíos y combo, parremos 1-0, a empatamos no que es la bonita libertad, a ver si lo pasamos, lo quiero pasar rápido, Martín, eh. Ojalá, topamos madera, ¿También? me gusta, sí, y listo. ¿Qué es el centro de Gastón? ¿Veas si lo pasamos? Pues el centro de Gastón, si arriba, arriba, Javier, con las puñas, Javier, perdón, ya con las puñas, claro, la recién a Javier, se desbloca. Toma, te la queda a Viera, le revienta a Viera, la volcándolo, no, no, no, la baja, una volcándolo, que usted la revienta, teniendo para atrás, la boca, pichó, la boca, mi mito, ay, se dejó mi mito, gracias, pedía mano, pero si vamos, para el humano de Luna, ¿no? Para el humano no, y fue mal... Como loco lo fue la cadena, recibiendo las manos de luna, el árbitro tal vez hubo que no fue intencionable, pero la mano fue muy clara en el borde del área, era un tiro libre clarísimo para la cadena. ¡Javi Netlin, sacamos la nación de lo que se cuenta! Bueno, Fede, la, las desatenciones de las que hablaba Pablo, eh, flojo, Racing en el medio campo, que ayer lo hablamos, en el programa lo hablamos ahora en la previa, Racing debería ir a buscar el medio campo para de ahí empezar a armar, Eh, una desatención, me parece, entre Grimi y Díaz, dejan ir al jugador Godoy y es donde cae el gol. A Videla lo traen agarrado, lo hacen metido a, hacia el área y de ahí que aparece muy, muy suelto muy suelto en el área eh, Godoy y llegó a cabecear eh, con mucha comodidad. Fede, por ahora eh, no se lo ve tan cómodo a Racing y habrá que esperar el transcurso de los minutos. Tiene que meterse muy rápido en el juego, Fede yendo, la ve que estaba cogando el campo, sube el Salpa, segundo, gracias a Mesa perdiendo nunca habían estado haciendo para, tiene mito, ha habido, mito entrega, amiguita, para acá, para allá, vamos, y lo pegan, lo agarran ahí la va ahí, sí, sí, mito tras para acuña, que viene del centro de la fe, un rebote le da patillazo para de cabeza, le bien, si la bote le llega rápidamente a a, a, la vida para, y el campo y shura, y el árbitro debiendo de parte Camuto, y la pichera con el que la pila reventó Camuto con Zapata corriendo minuito, si el testigo tenía atacando bajón, ahí va, sigue para fuera, fue a de la ciudad que yo si pasé de la pasada al estadio claro Alco que eh, para Javi García, para que sea un evento importante que que está Coca el banco en su gente de Racing nunca había empezado perdiendo una linda pelea para el equipo de Coca hacia la puerta de vuelta. sí fue y bueno luego te quería marcar algo recién la falta sobre Castillón de del jugador Almarín y era más para Amarilla que que la de Mirito El árbitro no me está gustando para nada, mismo la la mano de Luna la que nombraron ustedes, ojo con eso, ojo con el árbitro que no me está gustando en estos primeros minutos. Van 15 minutos, ya se equivocó 3, 4 veces, así que esperemos que, que bueno, no tenga influencia en lo que sigue. Ay, si yo pienso, que A los 10 minutos, la Academia de Tierra, acá en estamos en Racing Sport en vivo, en el 1950, en el 100.9, ya está acá punto dos. 20.2, tenemos el martes, como siempre, con el partido con Barcelona, y este es el domingo, Estaremos en el clásico. Así es a las 15.15, en la cancha del lado de la Academia, en esta obra de construcción, bueno, todavía faltan dos partidos, falta completar este, próximo. mostró algunas cosas interesantes, un poco más de tenencia de pelota, alguna aproximación, alguna polémica también, Entonces se adelantó la Academia a partir del gol de Tigre, veremos si ahora puede venir este partido y tener situaciones más clara. Que eh? Impresionante, muy parecido que fue de Lolo, teniendo en cuenta que en esta situación fue una pelota parada directa, sin ningún tipo de jugada previa, pero la verdad que fue un cabezazo imponente. Vimos cómo puede colarse. Me lo cuento de una vez que creo, creo, creo, creo que es Marcos Apumia. ¿no? ¿Sí? Marcos Apumia, es el que está en el pico, ahora Grimm y Nico Sánchez, elán, es el brazo derecho que le duele, como comenta muy bien el colega. Ahora este momento ya se levanta y vuelve Racing al ruedo. Bien, señores, en minutos, una ciudad de Racing, Santa Cruz, estamos acá en Montoya Andigo, salen del fondo de la cadena con Nico Sánchez, salen del fondo Nico, tope la Nico, tope la querida, Nico, sin presa, viene para Acuna, Marcos, Acuna, va a huevo, la perda huevo, la recopilé realmente y cabel, y cabel, salen fondo, para Wiltshire, va, va a para Wiltshire, viene, recopilé, hace huevo, hace huevo, viene, un ataque, pues, Marcos, Acuna, está el fondo, nunca la cura mueve, nada, de la y puedo como yo, ya, igualmente decir el peligro, voto a la búsqueda cada boca centro, eh, de las tondidas, las pierdas, el que puede estar en el formato de hoy, más dentro, eh, con la Aguña, pero bueno, intención, Racing está haciendo buen partido, entiende por la banda, me parece que le falta un poco presión ahí, en los pasos de la cedera, pero Racing ahora intenta ir por afuera, veremos si las tondidas y la cuña pueden ser las claves. ¡Nos vemos tus señores! Cada tío no ha sido, el primer tiempo, estamos en el misterio en vivo, con Racing es todo vivo, ya está acá el equipo de comestión de 100 puntos, no deja Margolis Félix José, con mi nombre, Armando Fartista, Martín Galmarín, ¿cómo te vas? Si te vas a caer por partido, como siempre, para ahora, hace falta, empate Galmarín, el capitán, un lado de los campines. Primero, en el matador de victoria, en el local, el 8, Martín Galmarín, comentamos, Truco está muy severo, muy parecido a lo que era, vale, el partido, bueno, veremos que si es un victor de un encuentro, y si tiene que pensar, que sí. ¡Dulano el pago, no lo hay ahí, Pabrito! y iba a seguir pegando hasta que le saquen la marija así que bueno, era hora ya se había mandado un par al Marini y parecía que tenía vía libre, Fede bien, parceros, ¿le pido para la cadena de Gastón Díaz o le pega Marcos Acuna? está me robando, Gastón Díaz voy yo, va, voy levanta la mano izquierda Gastón Díaz, juega, prepara, a ver qué pasa está Gastón Díaz, viene del centro está todo arriba, Javier, no se hace el problema se va con la bola, tranquiliza a el conjunto de victoria Muy bombeado el centro, tal o sea, García había salido, bueno, casi para la mala de cualquier tipo de arquero, aunque allá que o sea un arquero de salidor. Mucha de García que finalmente se sí. sí. muy bien precarada. No, no, seguramente. No, sí. La hija le comeste algunos goles. Entonces, bueno, esperemos que pasó y tocamos madera, le puchamos un poquito. Recuerdo que el partido pasó, porque ahora tiene vacío, le puchamos un poquito. y fue un partido que no también. y también recordamos un partido, un partido, un partido independiente que se comió un gol de misa cancha, porque está bueno? Un partido en el cual había bastante polémica, hasta errores en 50, un dos a 2 ¿Usted se acuerda, Pablo Marvoli? Sí, recuerdo también, si no me equivoco, un pase de gol, un partido Racing-Boca, que era un a 0 clavado, que merecía ganar Racing, ¿puede ser? ¿Un pase largo y vino el gol de Boca? Exactamente, gol de noche, Aperta el capillón, aperta el capillón, se ¿Qué le pasa, Pablo? ¿Se cagó? Y todavía no puedo hacer el juego, no puedo hacer pie y los jugadores de Racing reclaman una falta de Nicola Cancha si no tuvo el número 11 de Arsura por una falta que dijo que era amarilla tendría que, que retroceder la jugada truco Margari, yo sí, no me explico en de arriba se clica esa canción, se cayó cuando iba a ahí viene, ahí viene el gole hasta acá, pues centro el rebate en el jugador de ellos para la cancha de la felicidad, tenemos 20 minutos Si eres tibre 1, Racing, si las paredes no se me pierda, por la hora, por la hora, por la hora Ahora si te ha partado Racing, por la vez, hay que atacar la cabeza El rebote, acceder, y no se me la saca de cabeza para hoy mucho segura para hoy Bueno, le a bien la mitad de cada pica, el piloto vuela Y la viene nuevamente la cadena suave, suave, mitad cancha, sale en la cadena con Sánchez, Sánchez por izquierda, sale tranquilo con Leandro Grimis, Leandro, está Grimis, la línea, no llega, Muguito, llega Javier, se ¿sí? ¿Sí? ¿Sí? va con la bala Sí, el Racing se dio un Racing protagonista, el quinto de la pelota, se aganchó, Tanto los centrales juegan a la mitad de cancha, Lolo como cancha, rápido viene ahí por las bandas. y de un poco ser punzante en el ataque, todavía hay mucha corrección de el de Cacillón, la que existe viene entre el ministro de Auce, bueno, Cacillón un poco impreciso, tal vez Videla y la ciudad de Urpaste, pero la que va a ser por las bandas. No tanto Grini, pero Pichu, Díaz y Acuñi están subiendo mucho. Exactamente, coincido, ¿no? Eh, ahí nosotros están, están por la mano, por Marcos Acuña la progastón de la bolsa, ¡tira la viva acá de Margarolín! Falta que aparezca todavía Cuña, falta que aparezcan varios, pero me parece que Racing va ganando terreno. Obviamente Tigre es el que se va retrasando y buscar de contragolpe, pero tiene que tener un poco más de paciencia Racing para ganar jugadas. Y yo me imagino un centurión en el segundo tiempo que pueda hacer la, la diferencia en velocidad. Esperemos igualmente que, que en estos 25 que quedan de este primer tiempo, Racing pueda tener algunas llegadas claras que hasta ahora no no tuvo, ¿no? No sé qué piensa Javi Lepis. Igual, Pablito, me parece que Racing debe avivarse, eh, debe armar la jugada en el pie a pie, no no lanzar tanto pelotazo, buscándolo al Reus Castillón y también al Príncipe Milito, y Racing debe ir pie a pie, Pablito, para... Adelante, Fede se tiro con Pablo y Lalo estaba con todo, Joywitz culpando a Messi, Peña Pellegrino también atacando delantero de Tigre. Marcó Villalo, ahí sale algo para Racing, completo el Piris. Sí, no, decía simplemente eso, que Racing debe ir pie a pie buscando y tienen que aparecer los jugadores. Me parece que sí, Pablo va a ser clave el, el segundo tiempo donde Racing pueda eh, incursionar con jugadores como de la talla de Centurión que va a ser más rápido. Adelante Fe de ojo ahí. Ah, bueno. Eh, no, decía, ir, ir viendo ahí ¿eh? eh, qué cambio puede meter Racing para mejorar un poco, Fede. El colegio de Marcos a mí me abusa militos, saca de cabeza bien, gole, yo no le quiero hacer, va Nelson, Nelson, el saco a Pratichu, bueno, si se va a Pratichu, me lo mal, ¿verdad? no creo Pratichu. ¡Que lo juegas, Pratichu! ¡Iban! ¡Que te pasa, Iban! Si No, me parece que no fue de culpa de Pichu, estaba cansíbrequise el espacio, la TV, le tiene una maceta, me parece muy bueno Pichu utilizó su planta para pararlo. A ver, eh, Racing siempre quisito en ese toque final, en esa paciencia que le falta para a de tres cuarto de cancha, recibe esa jugada, decide muy bien comenzar alte, le dan Pichu y también hablando de Dini por otro costado, me parece que la cuestión de Racing está adelantado de campo juego, está siendo protagonista por calle cabecita. Vamos arquita, algo que distingue es que el ya primer tiempo ha y garpía y bueno, vemos que eh, Racing ataca No tanto por la punta, mira, hay que por el costado de Acuña, por sí, el costado Acuña, así como estamos viendo en este momento Acuña, cuña, y bueno, esta tal vez va a ser la fórmula de la caeña sí, tenemos ese, no tienen por el resto de racines por igual de 50 fm19, chotacabee.com todos los martes, como siempre, cuando, el 21.3 hacemos racines por la tira, el aire, el radio de Antártel, fm19, chotacabee.com ponen con todo vibro, la trama o la luna lo igual, el rebote aquí la taja hoy los azul, tres intolemas Tranquiliza la cadena, que no para va a uh, probar, la chula, pasa por ahora, ¡no me viva? ¡Dame una! Fotoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015 San Martín. Fotoshowdigital arroba gmail punto com. balón parroquilla, recupera rápido el balón, el conjunto del matador, fue la revienta bien y se osurda corre con tolerancia. Hemos le llevado activamente a la cadena corre Marcos Acuña. Llega Marco, ¿Llega? llega, llega, sí llegó. Marcos Acuña toca atrás, te dice que la saca, deberá empezar barra y está el saque del fondo. Otra vez Hay chico de gente, la verdad, la verdad tiene la llena de... ¿no? Muchísima gente, lo que mencionamos durante la hora del partido, bueno, mucha gente matador, ya sabemos que toda hora pero bueno, siempre que un equipo de esa categoría intenta jugar más con equipo grande, sabemos que la cancha se llena, tiene explicativas de poder, eh, digamos, superar, es que no hay momentos es de faltado que, que tiene, tal vez de ganar el equipo de Ivo está bien está buena cantidad de gente la cantidad de gente nuestro la verdad, buena cantidad de gente que se lo saldrá pero estábamos estamos en el ochenta y cinco con un buen estado de latidos estaba con todo el lleno bienito sánchez buen rebote de sacando pichu pichu con los dos pies no no no y para estar uno ciento por ciento sacando estoy apurado estoy apurado ahora lo va reventando canuto lo reventa En el sargentino, cada uno se la búsqueda, en el caso de San Nico Sánchez. ¡Bájenla, por favor, chico! ¡Bájenla! La bajó a ti, la con Isabel. Isabel tiene el piñal de la derecha, con el pato de Galmarini, va el pato de Capitán de Tigre. Hoy viene Galmarini, sale con Javier García. ¿Cómo estás en Tigre? Galmarini, el número 8. ¿Cómo estás en Racing? El número 22, Diego Alberto Milito, su capitán. Perfecto. Luego están Capitán de Capitán de Amonestado, me parece que es un poco más reacio ser amonestado Galmarini. Veremos si Racing está por ese lado. Afeca la caña con Miguel, la piba, a la piba, a la piba, se equivocan, se equivocan mucho la mitad de la cancha, Rafa, me rompeó Peñalva, Peñalva sale para el pato con la vaina, va el 8, va el 8, Peñalva viene para la vaina, Peñalva viene para la vaina, sale el 8, eliminó a la viola, tiene la mitad de la cancha, ahí salta la pasada, se le a Peñalva, se olvida para Pire, Parece que hubo un lesionado, Acuña se cayó, le duele el tobillo izquierdo. Esperemos Renguea, esperemos que, que no sea lesionado, sino saldrá y tal vez en el centurión. Bueno, esperemos que no sea nada Acuña, que se lo vea muy dolorido. Se ve lo puede ver también tiene el, al árbitro, por este caso, fue una mala pistada, me parece, del escuadro de perro. A ver, Pablo, ¿han funcionado a Acuña? ¿Algún tipo de lesión? ¿Cómo le pasó eso? Se lo vio rengando, es verdad, y se ve ya o sea, es la segunda, que va muy a destiempo, en cualquier momento se va a ganar la tarjeta, si sigue así, imprecisiones en Racing, bastante, un poco de apuro, es la primera vez que están desventaja, como bien dijiste, Fede, y se siente el impacto, me parece, se está apurando mucho Racing, hubo dos piscias que no se pueden creer, tanto de Pizú como de Gastón Díaz, si no me equivoco, Lolo le ha salido en fondo luego no, no. está que le ha caído está que la pizuna para la no, pizuna el recuperado una jugada para hacer una vía tada para Willy no tiene barbilla tiene una para la cabeza chico tan chévere mal que si el chico si que da nada Willy ches aja sin problema que queda con la bola todo atacando mucho pire y nada no, buscando no me gusta batirle a esta zona tampoco mucho el viajero no te ha dejado el primer asistido desde el gol por cierto Racing de estar atento a esos jugadores veloces como Willy Como mi cabeza que saben sacar la pelota y bueno tuvo el llamado el chino Luna acuña ya está en la cancha en el Atlético de Madrid bueno por suerte por el perro y gente en los hombres. ¡Santa, santa, tío! de fondo, Racing, el está de pegando ah, de la gente Racing. Barzula, Barzula, Barzula. No te veo bien Marcos Acuna. Marcos ya volvió. Sigue atacando a No va al fondo, la marca de Camarini. No te viene para Capillón, aquí a la Capillón, segunda de tercera consecutiva. No hay rebote. Le queda Peñal, va a estar en el fondo. Peñal, va a la primera. ¡Ve Acuna! ¡Pone el control para acá! ¡Ve Acuna! ¡Ve Acuna! ¡Ve Acuna! ¡Ve Acuna! ¡Falta ahí de jugar al Racing de Cebedo, que va a ser amonestado, ¿no? No, el número 17 va a ser amonestado, me parece. Ah. Va a ser Acuña, que se pasó de rojo un poco en esta jugada, en la cual estaba metiendo muchísima precisión. También a Cebedo, recién en la pelota, bueno, se le pasó un poco de rojo. Bueno, segundo amonestado, en la calle en la palo, de Ña Pablo, se apende duro el partido. Complicado en el momento de, de Racing, ahí pasó de todo, no hubo quien pueda ganar la pelota para tener una jugada de riesgo. Hasta ahora Racing no le llegó con claridad a Javi García. Y bueno, es un partido peleado, pero Tigre está más tranquilo, me parece, con esta ventaja. Tenemos 27 minutos, más tiempo, estamos sacando historia a vivo y no en tal historia. Imagínate que Racing va a tener que ver a va sacando cada uno del fondo, entonces esto es marco vivo y la de cancha. El buscó ahí, ahí abajo Diego, Diego vino para la división, no puede, para la división, arriba Canuto, pone campeón Canuto. El rebote igual, gente, corte Cansanito, buen, cambia frente, bien Diego. te vuelta viene para gasón son, a, a, tres, plaga, y a todas las primitias, buena, buena, va Diego, va a Príncipe, va a Príncipe, va a Príncipe, va a Príncipe, para acá, para allá van a mira, si no está el empate, esto es justo, el fondo, bien, que el empate, que la activa. Si, ¡Qué salvo a ti de Dan, Juan, que ya son 10 segundos! tuvo la caída Martín! Lo sí, tuvo la academia, la pasó como lo dio si ese Milito, muy inteligente, y la jugó al medio. No le pudo quedar el rebote en el Castillo, ni a Cedro, que inmercaba al área. Pero fue muy buena la jugada del capitán, y un Racing que empieza a caer en las primeras situaciones de gol. ¡Mirá, que la, si la casi, casi! ¡Qué bien empate, ¿eh? Casi, casi, casi. Bueno, tenía que llegar la claridad de parte de algún jugador de Racing, y quién va a ser si no Milito, ¡No! <risa> Antes que me olvide, mi suela, que el cumpleaños, que eh, es muy feliz cumpleaños a mi suela. Cumpla tú los 46 años, una vela joven, ¿eh? Que vamos al barrio de Quilmes y darás un fuerte saludo. Solo le estaremos yendo más tarde al, al cumpleaños, cabrito. Un saludo grande, Fede. Eh, que lo pasen lindo, obviamente, esta que hay un estado pendiente, es en Quilmes. Sí, seguramente antes vamos a hacer lo antes posible, lo conocés con, con el traducido ya en noviembre o antes, obviamente está siempre ayer para cantar para para las frases. Y el partido de periodo empiezo mucho, no pasa? Mucha partida de otro día, ¿dónde no pasa? No, en otro momento hay un bocetito, <risas> no, hay un bocetito, tal vez por por la canción, no, me gustaba mucho, Eso. pero... No, la mejor jugada del partido, por eso la de Racing, por ahí digo Milito, la bajó como los dioses se quiso jugar al medio, para Castillón, para Severo, no pasó mucho, lamentablemente cuando volvió la jugada no pasó nada, ahora está calentando Centurión, bueno, veremos qué es lo que pasa con la Acuña, que se agotó un golpe, él solo se lastimó, la del, el todillo izquierdo de su pierna justamente zurda veremos qué pasa con Centurión, hablamos recién con de colega interesante, Centurión atacando al número 8, Galmarini. ¿Cablo, puedo decir algo? ¿Se viene Centurión? ¿Quién va a encargar raci? Se viene, se viene Centurión. Ha pedido un poco antes de lo que preveíamos, pero se viene Centurión creo que va a ser importantísimo en el partido. Uno, me pudo... la papá, tenía Cuña, lo parece que lo va a hacer la cuña, ¿no? Porque está en punto de la revés pues. y Sí, recién jugó un poco con la mano. No hubo una ahí, me parece, la que de placería decidir, como siempre hacía el argentino. Esta es la situación, pero bueno, a para hacer revoluciones y con esa lesión tal vez que el primero es de salir del lugar de Ricardo Centurión. Bueno, espero que entreguen, Centu, Pablo, te escuché para caer, le metí rápido a Centu. Sí, señor, como preveíamos, pero más que nada en el segundo tiempo, creo que ese golpe que tiene Acuña no no le permite correr como, como él pretende, o como eh, cuando está normal, no, no, me parece que que no está jugando bien y también empezó a cometer muchas faltas, está en el límite de la expulsión, Y Coca, no solo por la lesión Sino por lo que está pasando Me parece que opta por este cambio Van 30 minutos, me parece que puede ser Fundamental del ingreso de Centurión En este momento del partido Bien, perfecto Claudio Racki La cadena se recibe el número 7 y es llegado a ingresa el número 10, Ricardo Adrián Centurión. El señor Pablo que tenía después a junio, pero ha esperado, salió el señor abogado a junio, que bueno, estaba en el resumen, ya está caro sin paro, cada paro sin expulsivo al van, pegale, pegale, van, pegale, van, atrás, el van, se equivocó, se le hable, se le ha a Arsura, la vez que van, la hizo bien y después al término van... Iván Pichu estuvo en la academia, la hizo bien, pero bueno, la terminó mal Pichu, que con esta gran depresión que tiene, a veces le falta un poco esa puntada final, ese pase fino, esperaban no solo Milito y Castillo, sino también a Tevedo, muchos goles de Racing ofensivas, esperemos que mejore un poco esa precisión, no sé qué opina Javi, qué opina Pablo. A ver Javi. Eh, sí, sí, Pableto, eh, compañeros lo que veníamos hablando, la precisión de Racing va a ser muy importante, eh, creo que está muy acelerada la pulsación de los jugadores, Al hecho de eso, de lo que hablábamos, que no habían empezado perdiendo y son eh, todos cosas que se que se van presentando, son eh, situaciones de de juego que se van presentando, pero los jugadores tienen que saber eh, cómo salir adelante, Pabloito. Y esto es eh, es un ejemplo de ello. Me parece que Racing tiene que ir pie a pie adelante, Freddy. Ataca Centurión, gracias no Javi, se me decía que va a atacar acá, ser, acento, gallini, va a acentu, para, para acá, para atacar a Centu, contra Galvini, va a acentu, para acá, trae Galvini, es que va a atacar a Galvini, pero ahí está el negocio, eh. ahí está el negocio, estoy escuchando a Galvini y Centurión, ¿eh? Me parece que te hace el negocio, encarada por esta zona, la zona más floja de Chile, y también está amonestado el capitán, que sabemos que es de pocas pulgas. Claro, me gusta el cambio, va a que estaba llenado el barco, sacó una pregunta que me senturió, que es muy rápido, se ataca por la izquierda, y me vuelve a loco a Galvini, ¿no? Sí, hay que tirar el juego por este lado, me parece que que se puede ganar no solo en cuanto a juego, sino que tal vez alguna expulsión si, si se le va la piernita además al Pato Valmarini, ¿no? Ahí lo están vendando y mucho hielo para Acuña, esperemos que que no sea nada, pero sintió el golpe, no podía correr con, con normalidad y bueno, de ahí también que, que estaba impreciso y que no podía jugar normalmente, me parece... Lo mejor ahora que entró Centurión, tal vez en velocidad Racing pueda hacer ventaja por este lado. Día, niños, el primer tiempo que va ya a hacer es atacar a la cadena, con una la capillón, va a la mano de la capillón, ¡yo no quería largo el pase de Centro! ¡Qué lástima! ¡Qué el pase de la huevos! ¡Mano a mano, capillón con Javi Arcía! ¡El pase fue mano a... La... Sin problema, sino uno de Tigre se dio con Exactamente, error de la defensa de Tigre. Siba, Sinturón, que son contra tres, que son de Tigre. En velocidad podría haber dado tranquilamente. Sinturón no fue egoísta, quiso dársela al rubio de su jugador de club. Pero bueno, es un poco largo el pase. Atento, Javier García. Siempre muy atento, contra Rafa. Pero ya van para Pablo, que no es que no rase. No es una jugada de riesgo que no la pudo aprovechar Centro. Sí, pero lo positivo que, que encontró el espacio que, que tuvo el momento para darle el pase. Se le fue un poco larga, es verdad. El pase para Castillón, pero... Pero es bueno el intento de la academia por este lado, aunque no hay que tirar todo el juego por acá, ¿no? Me parece que que tiene que aparecer en velocidad y en sorpresa. Iván Pizú, como hizo antes, pero bueno, con, con un poco más de precisión, ¿no? A la hora de llegar y tirar centro. Bien, Barça, vamos, vamos a seguir tres minutos desde el tiempo. Estamos haciendo historia en el monumentado. Si no se ha sido, pierde llega la academia sinatillo llego llego llego ataca sinatillo ah si nos matamos a a Roja, no matamos más sinatillo moviliza rojo la sinatillo viene para arriba y el milito otra para sinatillo buena buena Vila, Vila, Vila, que está en empate ahí está Gastón Díaz está Gastón Díaz Gastón Gastón Gastón vamos Javier García vamos Javier García tuvo actuación espectacular Javier García gran jugada sinatillo ni Gastón Díaz remató entre la Gastón Díaz bien Javier García estuvo bueno en la academia participado muy buena la jugada de izquierda derecha sinatillo muy bien lo del milito dejando la pelota muerta para que sinatillo siga la jugada ahi estuvo Gastón Díaz que enganchó para la la pierna menos Tavi, no pudo lo la de Corbanea, pero sin duda la mejor situación de raza. Ataca ahora Tigre, perdón, ataca Wiltson, va Lucas Wiltson, pasa el fondo Wiltson, vino el centro, rebote Tuchu, que le dan, el rebote le queda Tuchu, le va a decir falta, viene Iván, que rosa con todo, Tabel, la otra rebota, Tabel, lateral, defensiva en salida, está conjunto académico, lo tuvo en la cabeza más grande, ¡pasta Sí, eh, la primera jugada, como dice Javi también, el primer remate al arco de la Academia, la primera jugada clara, buena jugada de Centurión, bien habilitado y Gastón Díaz que le dio con poca fuerza, no con mucha dirección, pero fue la más clara de Racing que de a poquito va mejorando, está en pareja el partido y si sigue jugando así me parece que va a ir mereciendo el empate, ahí se viene la Academia de nuevo, dale a tocaba su meter el cançalar i avine para el chão va poc cucaion gache cumbia no sabe com ben fare pago a Me va a matar, vas a tocar después. ¡Ataca oscura! ¡Fue! ¡Está terrible! La vida pasada, Vivela. ¡Qué Dios! Ejiel! En la mitad de cancha. ¡Qué necesidad, Vivela! ¡Qué necesidad! Sí, necesidad. El número 15. El tercero ha matado la cadena Bueno, Apunel salió. El segundo de la cancha. Eh, y ser pastor. La revolucionaria también. Así que sí, necesidad. Los jugadores de Racing. En la mitad de la cancha los puede están muy acelerados. Se nota la hora de las decisiones en ataque. En ataque y también en defensa, ahora de marcar. ¡Santa falta, Vivela! ¡Viva! ¡Muestra! ¡No, calito! Sí, bien amonestado, Videla, siguió de largo, se lo llevó puesto al hombre de Tigre, bien amonestado, ¿no? Eh, hay amarillas fácil igual de parte de Truco para con los jugadores de Racing, en comparación a los que hicieron los jugadores de Tigre también a comienzo del partido, me parece, pero está bien amonestado, eh, eso hay que decir no se me el conjunto de tira de rodilla y si la botella queda a la vaina y va el pato la gente cada momento quiero lo de momento cada y bueno le queda un poco de cancha a luna outside y bueno vale abierto para la cadena tengo tiempo para poner buscaran chido para todos ya veo a ver Javi López qué opina mientras Guste está armando la la tanda Javi sí Pablo bueno eh, recién veíamos ahí la falta de de Videla Eh, no sé, no, no me gusta Papá, para nada ¡Grimis! ¡Grimis! ¡Grimis! ¡Grimis! ¡Grimis! ¡Grimis! ¡Grimis! ¡Grimis! Sí, a hacer un golpe justo de ahí, gran pase, milito, señores, al cargo, cargo, carrera, es está rápido. Exactamente, lo pagamos, por colega. La pausa, milito, cambie, le da claridad a la jugada. Una jugada buena, milito, puede ser la primera. También si iba a ir a Zondi, así va a ir a Tvedo. Pero la pausa y que qué límite de mano a mano. Si no se si hubiera larga tal vez esa hora habríamos del empate de la academia cuando hay el primer corner para dar. Quiere apagar. No? Va a pegar el número 10, Ricardo Centurión. Tiene sí, 37 y siete minutos. Y lo decida para que corramos no, si sin opciones, pasen dos millones, pasen dos millones, corta la primera y Bajó hasta, va ahí había peinado por ahí, dejó el grime qué lástima tuvo la cadena, sin decir el peligro, sin decir que ya la cadena, sin decir que es un día, que es un día buena buena pegada, la caminó para que la camisola bajó bien tango, tiene camisola tan tonda, no tiene camisola se cae el cabello en la anguilla, el levantigual y no, amigo, ay, la pelota le quita sin decir gastón, ni va bien, sin decir ahí grimes tiene falta que la familia tenga tiga dice toco. la vuelta viene por la izquierda buen momento de rasca hay que aprovecharlo tiene por la derecha capi me cayó en la boca Milito saca de cabeza me tiró el rebote al tapizón ¡Oh, patúa Javier sí, espectacular espectacular Javier se sí, va con la bola nos la academia y lo mejor el minuto de Racing Milito pivoteando los jugadores adelantados la entrada del cinturón le da ve a la academia los dos laterales suben Pichu tuvo una jugada la tuvo Grigny la tuvo también la Díaz bueno me parece que Racing está acercándose a lo que es el mate continente Javier para que se le explique para para sigue viene sacando Wulches Wulches la ¡No moto viene ahí está el segundo de Tigre vamos el eh, segundo de Tigre Isabel el segundo de Tigre Isabel increíble mejor la venta de Racing Isabel lo hizo antes increíble pero real le dejó mano a mano un buen Isabel que se dio caer mano a mano, nada la por el Caja la meta por el Caja y entró señores 38 minutos, 6, 3, esta victoria, Xavi sí que la canta complicada, Xavi sí que el punto estaba más fieles, Rafa y Sera, tira igual, para y se complica el partido en todo Se complica el partido en el mejor momento de la academia, donde ya estaba mereciendo el empate, donde se empezaron a, a encontrar un poco más de mitad de cancha en adelante, Encuentra el espacio Itabel, define por arriba, pega en el palo y entra cuando había dos jugadores que podían haber rechazado por un segundo, ¿no? Fue muy preciso el remate del hombre de Tigre, la definición 2 a 0, ya me parece muy abultado, Es eh, dos goles de diferencia en el mejor momento de Racing. Una lástima, esperemos que Racing logre hacer al menos el descuento antes de que termine el primer tiempo, Fede. Bien Martín, si cambió la partida en el mejor momento de Racing, para ver con el se va para la mano, mal, la defensa, se va a salir, gran pase de Ulches, lamentablemente el segundo gole, ahora después, cuesta arriba. Exactamente, en el mejor momento Racing, cuando estaba muy cerca del empate, los jugadores le reclaman, muy finita la jugada, hay que ver quién nos opina los partidos centrales que pasó por el juego de línea, fue muy fina, por eso pensamos que iba a levantar la bandera, no le levantó, gran definición del once, que fue amonestado por tragarse la camiseta, y fue todo cuesta arriba cuando Racing iba por todo, pero bueno, hay que buscar el descuento. Pablo, ¿cómo la vimos? ¿Foxeye? Para mí estaba habilitado. A ver, Javier López, si la pudo ver más tranquilo. No, estaba bien, muy finito el el pase y el, y el jugador arranca bien. Estaba estaba en buena posición. Bueno, final eh, ya de cuarenta minutos, tres a cero. Ya el partido no me está gustando. Un un Racing todo mojado, pero vamos parlamente. O sea, son defensas y tire, no perdona, ¿eh? Tire no perdona y tuvo dos o tres situaciones. Bueno, la tercera fue el segundo gol de matador, que bueno, Racing estaba muy impreciso. Cuando tuviera mejores situaciones, comete un error, que la verdad, en algunos partidos son imperdonables. No puede jugar usted los seis tan mal. No se hablaron bien luego de Sánchez, es cierto, es equipo nuevo, pero bueno, hay que mejorar esas cosas. Bien, señor Racing, este canto ya que hemos en 2010. Una canción muy complicada para acá, nos falta mucho. Tenemos 42, si dos te voy a grabar sin por tiempo, está claro, bueno, casi no me separo de los eh. casi no me separo pero, pero Racing paga caro errores, Racing tiene que ahora ser más sólido a la hora de marcar y también ser más preciso a la hora de definir. Ah, está Casper, llevan el central descontado bastante, tiene partido, tiene más centro, tiene centro por izquierda, buen pase para Capitão, viene Capitão más para acá para allá, a vino el central, arriba, vamos, ahora, Sal García, qué será la palabra, el francini, Sal Macare, el Estela Morales, se puso la amiga de En el mejor momento de Racing, como dijimos apareció el segundo de Tigre que complica y mucho Racing necesita meter imperiosamente el descuento en estos pocos minutos que quedan del primer tiempo tiene que estar más efectivo arriba, más decidido arriba a buscar el ataque a la hora de definir no regalar la pelota, sino darle con más fuerza, con más dirección muy buena tarea hasta ahora del arquero de Tigre hasta ahora impecable, no erró una y Racing tuvo un par para definir, para empatar En el mejor momento, eso lo que da bronca, Racing lo tenía ahí a Tigre a tiro del empate, logra un contragolpe y definió con lo justo para este 2-0 que es muy abultado a esta hora del partido. A ver, repasamos, somos 2 de la academia, Martín. Son 3 de la academia, Idela, Acuna, que salió del campo de juego, y el 22, el capitán Minito. ¿Y qué ha mostrado, que son varios? El número 8, Balmarín, y el resultado de él. Entonces, ataca de acá en la siguiente, también viene... Para decir que viene, viene la... Ya se volvió a Castillón, Castillón, Castillón, buena jugada. Solo se fue al vuelto y al le queda a Castillón. Al le queda a Castillón, a Castillo y para arriba. Esta vez, Javier García. Es que están jugadas, Javier García, señores. Nadie quedó bien de embosquillar a Castillón Díaz. Volvió, volvió, pasó. Javier así que pasa a hacerse cada vez jugando. Sin figura Superman. Segura, cajó. Y le doy descuento, le quedo menos para 22. Que no, si no hay descuento, Rafi. Eso lo tiene otra vez, Pablo. Ya tuvo Racing de nuevo, una jugada que la tocan todos y cuando la tira, la intención es buena, pero está atajándose todo, hay que ser muy preciso para hacerle un gol hoy a este arquero de Tigre que se destaca siempre contra Racing, no es casualidad, pero bueno, Racing mejoró mucho en el juego a partir de la media hora y merece bastante más de lo que está haciendo ahora, 2 a 0 es mucho, mucha diferencia por lo que está haciendo un equipo y otro. Ahora hay tres muestras que van a ocupar la cadena en una sencilla cerquita. Y ahora eso todavía está señores vamos con el premuto dos segundos más y vamos a buscar una final para el M cincuenta para levantar este mes siempre trae chuta que vamos a atacar te gustó el visto de la academia que me hizo mucho para mí una jugada de ido volando junto de Leandro saca la zona peñalo con el contador ante el punto para dar fuera y queda Willy se sigue atacando Lucas Willy ataca el Cuidado. Va Willy la bola viene para luna está victoria Marcan ahí Grimi con la falta de canaco para el fondo sin problemas Grimi recupera el balón para la academia. Sí, un Racing que, bueno, tiene esos peligros también, de estar jugado en ataque, algunos contragolpes pueden ser muy peligroso, pero Racing va, Racing triaculó recién muy bien. Fue muy buena también la iniciativa de la Toría, que le faltó un poquito más de fuerza para poder colocársela por arriba a Javier García, y sí, algunos recordamos algún gol de Poquichá, Independiente, cuando no tenía estas manos, García, que siempre la tiene contra el Racing para el fondo de la pobre victoria, 44, hemos terminado el partido en papá, además, no se la pasa, pero va a estar divertido, la sacoja de verse con la presionada, ministro, señores, la espalda que vengan a ofensivar sin contar más el programa, hacemos 44, casi 45, no vamos a ir a tirar el pichud, Iván viene de para gastón, viene de gastón para pichud, se viene atacando Iván, Iván otra vez vino para este dedo, Antecanesa, Severo, Severo tres para la derecha, tiene para el centro de Gastón Díaz, la busca Centurión, saca castillo, hombre, yo, la saca de casa, ya, ¿eh? la voy a ir, me quedo remota de Crisul, el Crisul, la va a sacar, me estoy premiada, más meta de Crisul, eh, más la voy también, para la moneda de Corral, luna marca, ahí Nico Sánchez sale, ¿sá? el Tom Benico la revienta, Sánchez las clave, señores! ¡Que está bien! Así es, bueno, no, recién venía la jugada de Pichu, me parece que sabemos que no tiene sur de Pichu. ¿Por qué no se la pasa un compañero que está de frente a la jugada? ahora algunas cosas en las que Racing está picando y se me parece que debería ser inteligente justamente de esta cualidad. Se hablaba muy bien Diego Coca luego del encuentro con el San Lorenzo. Bueno, tres minutos más a lo que agregaron. ¿eh? Dos minutos más. Sí. Sí, entonces, Celso. A ver, Pablo, ¿se puede ver cuánto el llenó? No? Venga, ¿no? ¿Cómo se ve? Dos minutos, ¿cuánto va sí, a ser Juan Fabrício? Sí, dos minutos. Dos minutos, como dice Javi, también. Perfecto. Hola a todos los Juegos 27, Queda un minuto de más 46 26. Se va terminando este primer tiempo 2-0. Los señores pierden la academia goles de Godoy y de Itavero, señores. Se les había mencionado Juan Acuña y ingresó 100-11 en su lugar. Ataca Luna. atacando Ataca Luna, va Luna. Lula saca bien, cinco de más, cinco sacra, bien, tazán, de más, cinco de más, cinco de más, cinco cancha, la nuevamente para Caillan, tenemos con el C, quedó un minuto. Tiene Castillo, la pierde ahí, acero, Cama, acero, Ponga, el robotes robot, lo que quedan. Aluba, Alcino, Alcino viene por la piña, la piña va para la basura. Alcina por la izquierda, acá me va por suerte, no pasa nada. Hay un no lateral, señores, para la cadena, que da 30% para ahorita avisarnos. ¿Qué a ir con un extra, no? ¿La panda? Anda sí cuando quiera. ¿No? Adelante, adelante. No, todo no. Todavía, no. no. La tanda de pizza, oh, ya no, es que el... vamos a ir, eh, vamos a ir a comer una pizza en un rato, pero siempre y cuando gane Racing, si no, no vamos a tener ganas de comer nada. Está complicado para, para este Marvellist, se si, si va, va teniendo más tiempo, va pidiendo trucos, se termina el tiempo, se termina el tiempo, piso truco, tiro sí deas, goles de Gallo y, y de Itabel, Racing gana. Se terminó por tiempo estadísticas en la de Martín Casal. Ah, el marcador por dos a cero, los goles fueron marcados a la selección, pero el goles fueron dos. El goles ya en los primeros nueve de la primera etapa, también Isabel un gran gol en la contrabolsa, que recibió un galparado, al goles justamente por el gol, gol de 11, ambos el local, Dos, San Marín Capitán, el ocho, y el once y atacarse la la camiseta. Justamente, a Montero de la Academia son tres, el 7 Acuña, que luego salió reemplazado por el 10 de Ricardo Centurión. También está en el estado del 15, de Ezequiel y Vela, y de Capitán, Diego Alberto Melito. Se retira, aplaudido, también se retira racing y Sarno Malditoña, Repasamos también los suplentes del Matador y la Academia. Están en es el banco Ciglis, con la 3 de Navarro, 4 casi, que 7 a cederos, 9 a vertó, 14 a la copa, 9 a la copa, en el banco de la academia, eran toda la 21, Ibani, 31 a Cabral, 25 a Doris, 8 a Villar, 11 a y 29 a Castro. Recordamos que llegué a el segundo de 10, Ricardo. Bien, Paulito, ya estamos en el retiempo, ya sí, se a Racing, también se retiro a Tigre, vamos a decir si pasa por una tanda o seguimos con vos y con comentando este tiempo. Sí, hey, podés mandar la tanda cuando quieras y después... Avistanos vos y empezamos a comentar también el partido. Estamos con mucha bronca, estamos todos iguales, me imagino, porque más allá que no se jugó bien, en el mejor momento de la academia, cuando estaba para empatarlo, Tigre aumentó y ahora cuesta el doble. Va a costar muchísimo el segundo tiempo. Veremos qué va a hacer Diego Coca, ¿no?, con algún cambio, con alguna algún cambio táctico, veremos. Pero Racing, a partir de la media hora, empezó a, a mejorar, y creo que estaba ya mereciendo el empate pero bueno encontró este gol tigre que va a ser complicado no darlo vuelta veremos en un rato lo que opina Javi lo que opina Gus lo que opino también y lo que opinan hasta en tigre no así que cuando lo quieras la tanda Fede ve bien una banda pasamos por un carrusel después fuimos a la calle victoria para que tire las rachitas para las nietas saludos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 El grande pizzería José, desde 1943, una tradición en Villa de Boto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más becas empanadas en Arequilas, San Martín y Mocón. Hacemos envíos a domicilio. libros. Llámenos al 4501-38807. ¿Qué Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15 54 74 1319. Barney Propiedades, ventas, alquileres, tasaciones, cargo, administraciones. Barney Propiedades, 25 años de trayectoria en el negocio inmobiliario nos respaldan. Los esperamos en Avenida Mosconi 3.370, Villa Pueyrredón. Teléfono 4-574-1444.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 Chat ACD, radio y televisión en vivo, links a todos los programas partidarios, audios grabados y multimedia, sala de chat raciandista, www.chatacd.com, twitter, arroba chatacd, chatacd, donde se juntan los luchas de raciandista. un gallo, traiga mi nombre a la cadena! Estamos en el partido transmitiendo desde Victoria con PDTesco el relato Martín Casar los comentarios también comentando desde aquí Pablo Margoni mi nombre Javi Lepis en Costa Rica, Guzmán manejando todo. Estamos todos para ver un triunfo de Racing que no puede ser hasta ahora por este 0-2 PDTesco a Centigre en Victoria. Cuando quieras, los comentarios, Fede. <risa> bueno, perfecto, estamos acá en Victoria, entre tiempos, estamos con un colega. Venga, parece venga, Todo a correr así. ¿Qué pasa, Sí, porque vamos a jugar rápido, es muy nervioso. Porque es muy nervioso que Virela y Asiúdo pierdan todas las pelotas y me agarren una sola marca. La verdad que sí. Fueron eh, sin jugar tan mal, ¿por qué? Y porque me parece que el, el, lo principal del esquema de Coca, ahora sí si se me deja de mover un poco porque se me atora el núcleo. Eh, el lo principal en el esquema de Coca es el doble cinco, tanto Acevedo como Bielsa es esencial no solamente para las tarifas, sino para la la presión de la marca y después distribuir el juego y después hay que fallando eso se le desmorona todo lo que intenta pregonar Coca para su, su ideal de juego. Fíjate que la la zarilla de Racing es con Sánchez y Lolo filtrando la fruta directamente tanto para para Castillón o para Gastón Díaz a la derecha, o ahora Centurión por la izquierda, y es donde ahí empieza a perder el juego Racing. Los primeros 10 minutos de Tigres fueron buenos, presionó arriba, hizo que Racing al estar impreciso pierda muchas pelotas, pero bueno, igual me parece que el resultado es bastante injusto porque solamente tuvo dos llegadas Tigres, pero bueno, el fútbol no es de merecimiento, sino quien, quien hace los goles y hoy desgraciadamente lo hizo Tigres. Y me parece que Castillón es compañero de concentración de Auchi. Porque pasa que es contagioso lo, lo, lo de la Pero no, me parece que tengo confianza que Racing puede llegar a revertir el partido Porque hasta el segundo gol de, de Tigre eh, Estaba estaba siendo claro dominador de juego Y tuvo situaciones claras como para poder empatar el partido Y la sumora que se va a empatar juega Sí, porque a mí me da mucha bronca Es que García traje bien un solo partido del el campeonato Contra Real ¿Tiene mano García Sí, eso es lo que me parece, me sorprendo a mí El partido contra Independiente Recuerdo cuando el Rojo necesitaba los puntos para realizar el descenso una jugada similar a la de Gastón Díaz que intenta pegar por arriba el Javier García saca la mano vamos ah, bueno, sí, a decirlo hoy ya no nos va a coñer nadie y el máximo dirigente ya para que permitiera esa cosa ya no está saca la mano hoy García si bien la mayoría de las jugadas fueron directamente a la posición del arquero de Tigre que está comiendo una buena atracción y es responsable de tirar consigues sí, cero hasta entonces ¿eh? no por favor un placer como si... no no no no quiero bajar ¿eh? pues, ¿sí? para lo que necesiten no me salen años vamos a jugar el set de todos por aquí no hace ninguna onda con un torío amigo saludos ¿sí? Coincidimos, coincidimos bastante con con lo que dijo y, y bueno, hay cosas que que hay que remarcar remarcarlas, no, eh, lo, salidas a destiempo, lo que estábamos comentando acá vía interna con con los muchachos, pisó, dos pelotas y esto es señal de, de apuro, de desesperación, de falta de paciencia que era lo que había tenido Racing los partidos anteriores, Lolo también tuvo una pispiada. Acevedo y Videla que están perdiendo bastante en el medio, que salen a destiempo, que se ganan amarillas y, y me parece que eso es la señal de, de nervios, no también apuro, tal vez el estar en, en desventaja, toda una, una mezcla de estas situaciones, por primera vez también el tema de la desventaja que, que hizo que Racing no tenga esa no esa tranquilidad que que en otros partidos la fue logrando, pero sí la fue consiguiendo. Por estando 1 a 0 abajo en el mejor momento de Racing, tuvo varias llegadas con Gastón Díaz, un tiro de Piscu, alguna que quedó bostezando ahí de Castillón y me parece que que si no tuvo esa tranquilidad para definir o para generar tal vez situaciones más claras todavía, ¿no? Pero A ver, lo que dijo es claro, eh, es una ventaja demasiado abultada, 2 a 0, no es para estar 2 a 0, pero Racing también pagó caro algunas desinteligencias atrás, dio estas ventajas y eh, hay momentos donde no se pueden dar, no, apareció muy solo y también el segundo definió con los justos, se puso 2 a 0 y ahora va a costar el doble, Fede dar vuelta, no, eh, este partido. Creemos que Racing tiene que hacer un gol de entrada, pero sin desesperarse, ¿no? Eh, me parece que, que esta paciencia que, que fue teniendo y construyendo partido a partido, hoy le estuvo en falta y me parece que, que en el mejor momento de la academia, lo dije varias veces, pero ahí es donde Tigre encuentra de casualidad o aprovechando este espacio que dejó Racing atrás, ese jugar tal vez al offside que no le salió, y definió y puso un 2 a 0, que no es justo, no, me parece mucha ventaja, y que Racing le va a costar mucho en el segundo tiempo. Si hace un gol de entrada en el segundo tiempo, todo puede cambiar y puede darse vuelta. Si no, habrá que conformarse con un empate, que a esta hora, como dijimos en la previa, un empate es bueno cuando las cosas vienen mal. Ahora sí están viniendo mal, así que... Hay que ir de a poco en este segundo tiempo y ver si se puede llegar a dar vueltas, Pedro. Comentado por Margol y todo el mundo a supeacabe.com. Sm10.9 ya en 2050 esta rata para el tiro la tenemos como tiro 12 por Cira, Martín Castel. ¡Amente! ¡Está rota la academia! y sí, bueno, hacemos ofensivos seguramente lo que dijo Pablito, lo que dijo Javi, lo que dijo, el, lo que dijo el colega. Raffi me parece que no es merecido el 1-0, pero tal vez la situación es el haber perdido la mitad de la cancha, el haber errado las pocas personas que tuvo, pero fueron claras. Principalmente los proyectos previos a lo que fue el segundo gol de Rafi, que un gol de Tigre, perdón, un gol en el cual quedó muy mal parada la defensa, partió en medio campo, como se ha venido colegas, y de la que ha tenido que durar un flojo, divertido, flojos en la marca, todo estaba en la pelota cuando ingresa Rafi en el campo de juego. Principalmente se lo vio flojo la defensa en ese momento en el cual Rafi tiró de la ley lo está ahí, algo que no suele haber tenido, tal vez sería... Eh, un poco más habitual hoy en día con Diego Coca, pero es algo que tiene que esperar si trabajarse bien, porque si no, pasa lo que pasó y la gran decisión es de él. Me parece que Racing tiene que serenar, tiene que ganar desde la mitad de la cancha. Fueron buenos los que con consentieron en los primeros minutos de ingreso en reemplazo de la Enseguida retomamos la, la, la comunicación, desde así, de la cancha de Tigre, en victoria. Se han caído los muchachos, se ha caído Racing hasta ahora, está 2 a 0. Hay que dar la vuelta a esto, Javi. Me parece que que va a costar este segundo tiempo, pero tiene que encontrar este gol de movida, ¿no? En los primeros minutos para ir ganando en tranquilidad. Ahí están los muchachos de nuevo. A ver, Fede. Sí, por favor, por favor salió cortado. Si está Raji en el campo de juego, esperaba que esperaba para dentro, sin cambio Raji, ¿no? y Sí, sin ningún tipo de cambio Raji, no ahora veremos que matar la victoria. Bien, perfecto. ¿Es que me estaba comentando ya para a Martín? No, para rompear, bueno, que Racing tiene como debe mejorar lo que es la cancha. Ahora vemos cómo charla tanto en el trasero, el 19, como en el 15 de Vila, que está amonestado. También la defensa del gol de Cacople, por ejemplo, la juega el segundo gol. Pero principalmente tenemos peso ofensiva. Me parece que el rendimiento de Castillo fue muy flojo, un similar al de algunos partidos de la Naule. Creo que tiene que tenderse un poquito más con Diego Milito. Y si Racing no tiene ese peso ofensiva, tiene alguna posibilidad de empatar bien comentó también Martín Casado? tiene es el misterio de esta derrota? ¿La cadena de los copios me la tire? ¿Qué el comentario de Javi Leyes? ¿Sabes qué parece? A ver, Javi. Sí, Pablo, bueno, ya por arrancar el segundo tiempo, y bueno, esperar eh, a ver qué, qué propone. Coca, ¿qué cambios hará dentro del mismo once que tiene con el que está jugando? ¿Qué variantes puede hacer eh, Diego Coca? ¿Qué hará? veremos eh, a quien suelta por un costado me parece que por ahí va a ser importante la llegada, ahora Pablo les puedo decir, con lo que está atajando eh, Javi García Racing va a tener que tirarle tirarle mucho, es la única forma de romper ¿eh? Eh, cuando un arquero está así es la única forma de romper en algún momento le va a caer Si le tiras de cualquier lado, en algún momento va a caer. Así que me parece que Racing va a tener que enfocarse en eso. Paulito, buscar por los costados y complicarle para rematarle y tratar de romperle el arco. Pablo. Sí, coincido. Hay que probar de afuera, hay que probar de cualquier lado. Aunque se lo ve muy seguro este arquero. Siempre contra Racing, como dijeron varios, como dijimos todos, me parece. Pero creo que Centurión es el que tiene que ganar en velocidad también. ¿eh? Ese cambio de ritmo lo tiene que imponer por un lado, por otro, y, y también, bueno, estar afilados los de arriba, ¿no?, a que le alguna clara a Milito, que no sea el que genere solamente, ¿no?, las la jugadas de arriba, y Castillón, que bueno, ahí por ahí dijeron que se contagió de Auche, eh, yo creo que entró el otro día, muy poco tiempo, hoy arrancó de entrada y todavía no no mostró, ¿no?, lo, lo que sí nos mostró en poquitos minutos antes de Carlos Lorenzo. Ojalá, ojalá que estén estén afilados y tal vez algún cambio más. Por acá estábamos diciendo Agué por Acevedo. No se lo ve tan bien a como en los partidos anteriores. A ver Febe. Se tardó un curio. Un salto también para Bardavi. Chaparranga ya tiene ese activo ¿no, demasiares. Se viene en Radio, se viene Tigre, es uno de la cadena va a pecar el árbol, el árbol está en tiro tigre y Tigre para la avenida Libertad Arpa, para el árbol distante, se le conoce el tiempo que el árbol distante Truca, jugarán, ya juega Tigre, pero lo escuchás, uno de los tiempos marcha, pero escuchás por la a car, AMN de 50, la cadena de Pilar, ya está cabello.com, es uno de 100.9, ya juega la cadena, es uno de y ya se equivocaron se tocó Videla Raji intentó salir rápido con Inicio tocando para Videla justamente se presentaban Dreamy se proyectaba Sincurión pero bueno entonces es mi precisión esperemos que mejore en esta segunda etapa tanto Videla como también en Arcevedo ahí va a estar la clave de Raji ahora a Videla me a decir como si hubiera funcionado limpo en tentativa de esta fecha 3 apaca ahí en la zona Wulche Wulche Wulche Wulche no quiere Wulche Wulche Wulche Wulche Wulche Wulche Wulche Wulche Wulche Wulche Wulche W con 28 estelazos, un experimento de fin el partido que tiene, es un golpe al corazón de la academia recién comenzado, el ciudad de Tiempo subió con el ataque de Grimmy, la defensa de Grimmy que lo marcó mal, la jugada Lucas Gulch, subió mano a mano con su mano, que nada pudo lo metió al ángulo señores, Un minuto, es un tiempo, para mí, lamentablemente, define el partido Tigre. Tigre 3, Racing 0. la caja de historia. La desgoleada Racing. Acá me sigue, acanta siempre, acanta en cada malo y... Tigre 3, Racing 0. Todas las ventajas, todas. En defensa, bien aprovechadas por el hombre de Tigre, bien definido también. Wilches, que encuentra un gol al minuto, cuando pedíamos que al minuto Racing pueda... Contrar, Tigre prácticamente define el partido, Racing tiene que reaccionar, pero en serio, y arrancó muy mal, arrancó dormido este segundo tiempo, encuentra un gol, otro más, Tigre, inesperado para todos, increíble, y con bronca, 3 a 0 Tigre. Sino sí, el escuadro ya en esta cancha, como ha en por Racing, con el partido pasado, con la secuencia también, Racing perdía tres cerdas en el su tiempo. Pería pesa cero, descontró el ruido después, como contábamos, bueno, con la academia. Bueno, con la primera academia, después les cuento Capichón, a fin de vamos, la mano se abre, vamos, Capichón, querido, tiene sí, el chelito Capichón, tiene pelade, pelade, trafientum, trafientum, trafientum, el traficante, un pelado, defensa, un pelado, defensa, un pelado, defensa el descuento, ¡Centurión! Finalmente ya tiene Javi García, que la bola, marcó el blase en la pasada, tapó García. ¿Qué gargues a Wiltson? Exactamente, un golazo, pero Racing nuevamente marca mal, nuevamente está mano a mano. Lucas Wiltson quedó con el estilo Lourdes, los dos contra Lolo situaciones que no pueden suceder, más allá de la gran definición, no pueden quedar así. Otra vez partida en medio campo, otra vez errores en el medio, y Racing lo paga. ¿Extagerado el tercero? Sí, extagerado. Pero Racing comete errores que son totalmente infantiles. 3-0, pero Racing, sí, escuché bien, 3-0, pero Racing te gusta como que árbol, te gusta como el árbol. 3-0, pero Racing está más, yo le diga nomás y ya, para este encuentro traspierta el lamentablemente recibe un duro golpe para el tigre por ahora que 3-0 la academia pero hoy vas a conseguir conmigo hoy muy flojo con defensa bastante mejorado la defensa con defensa también muy bien con defensa peleado como santi como aguirre y como pichul muy flojo ¿eh? sí la defensa la verdad está haciendo muy mal partido el tigre gana cuando quiere en velocidad encuentra espacios por todos lados eso es lo que lo que no nos queda claro por qué Cuando el medio acompañaba bien a la defensa en partidos anteriores, tal vez eso hacía que no se noten los errores de la defensa, o hoy es una noche negra y no sale una tampoco. Creo que es una mezcla ¿eh? de una cosa y otra, Fede. Camilo... Involvió en la fantana torneo pasado, Margolis, qué lástima, pensó que esta vida se había ido. Cuatro motos, señores. ¿sí? Seguimos tiempo. Rafa Sintierre 3x0. ¿Qué fue a molestado el Racing? El número 3, Leandro Grimmel, el cuarto a molestado la Academia. Sí, ¿Quién es que va a estar molestado, señor Rafa Sintierre? Acuna, que se encuentra en el campo El oficial Ligrella, Milito y Grimmel. ¿Le decís quiénes son? ¿Cómo están? Los, el, tigre, el capitán número 8, Gal Marini, del 11, Isabel. Así que se va a estar molestando acá abajo nuestro. Yo le he cajado que le cuente... ¿Cómo salió el Y también que me cuente un comentario de que esta dura derrota para la academia, para que el partido no lleva a la victoria, da muchas esperanzas, que ha sido un buen partido, pero lamentablemente hasta no ha respondido en este partido, ¿no? Así es, es, un momento complicado, un partido en el cual si Racing no da cuenta rápido, se va a complicar, es cierto, parece haberse liquidado con ese tercer gol, falta mucho, cinco veces es una etapa, pero el nivel de Racing es lo que preocupa, muy flojo. Como comentamos, en el, el entretiempo, el segundo gol fue un baldazo a Agua Fría. Cuando Racing estaba ahí nomás del empate, se le apuntaba el, el segundo. Bueno, y el tercero a mí me contamos. Si, si fue un baldazo a Agua Fría el segundo, se un iceberg directamente. Una verdad, corazón académico, balado. Está complicado el partido, Pedrito. Sí, está más que complicado. Igualmente, una espera que que hace una reacción, que hace un descuento para tener alguna esperanza todavía. Racing tiene genera algunas situaciones, le falta más claridad, ser más constante arriba. Y... Y bueno, Tigres fue todo lo punzante que puede ser Tres llegadas, tres goles Y haciendo diferencia con una defensa que no está jugando bien La de Tigres tampoco están buenas Hay que aprovechar, dale Entonces, en ti la va secando el vente Igual no queda bien, ahí viene Se viene con esta, viene, lanza la bola por ahí Se viene Pichu, va a viene Pichu Contra de Pichu, todo lo atacando Canuto al corner finalmente A esa salida también El vecino de China deja, está la academia de arco que da, ya, a la barra está la gente, matar, el matador de Iteria, y a para la academia ¿quién va a pegar? Quién va a pegar seguramente, el número 10 Adrián Centurión, es el segundo corne para la academia va a ser finalmente el 24 de la cadena que le pega, y Centurión se lo ve la media luna esperando por algún tipo de rebote. El vecino de China para la cadena, es el moto, programa 3 vino la familia sacando Valencia luego tenía cinco milón Santo Santo Santo muy pasada la imposible mami Santo querido Ricardo mami cinco comentarios a Isidro es eh, para Javier García Davido estoy eh, abrazando la panda con un caballero a ver a ver igualmente Javi a ver qué comenta a ver qué piensa dos alfombras autos, pedí tu presupuesto al quince cincuenta y Sí, Pablo, bueno, eh, lo que no nos esperábamos de Racing era este tercer gol, que creo que, bueno, el lapidario, pareciera, igual, como dice Martín, está arrancando el segundo tiempo, es muy difícil, porque no se le ve con qué Racing puede revertir la situación, si era complicado con el 2-0, ahora el tercero eh, es mucho más difícil, atención, Fede. Pede, bueno me parece que se cortó, Pablo. Sí, aparentemente se cortó por ahora, veremos si se si retoma el llamado, pero ahí la jugada un poco dudosa, aunque Casillas. Poco dudosa, no. No sé. Sí, Pede. Sí, te preguntaba cómo la dice, ¿por qué no está complicada no se ve muy, no no es, no es tan clara Pablo en la red me parece no sé a mí no me queda muy clara Pablo no sé cómo la viste no, pero no no no me, no sí. me queda muy claro creo que se deja caer cuando ve que, sí. que iba a llegar García antes a la pelota la no toca antes, la, la toca antes la toca antes la toca antes García sí adelante fe no tuyo y atrás entonces sigue el partido tres cinco para más no se ocho mutos, va sacando a Bleyjo al fondo, la va reventando el fondo, el juego de rebote, el juego académico centurión, la final en salida eh, para el conjunto de Matador de Victoria, 8 mutos, 3-0 perdemos, le pasó a suplente de la Academia Martín Casal. En el banco de la esperan el 21, Ibañez, 31 Cabral, 25 abril 8 Villar, 11 Abuel, y el 29 Pujo Castro. Amor, estados para la suplente de Tigre no están amortados prometidos, ojalá que sí, pero no, viene que era amarillo ya, el 3 de Navarro, 4 para Cáceres, el 17 de Cebedo, 9 de Bertón los 14 de Apópolis, 9 de Rincón y 6 de Viti. Ataca el conjunto de Cáceres, se la Gafón y Gafón y a Fláez, se viene para PISU, se viene y vamos a salir, Iván, viene para aquí, no se equivocó Alberto, se equivoca qué lástima, el balón le quiere, atrás que se haga del fondo, Wilche, Wilche, lo va sacando para la violencia, reventa el legisremotivo, le que la cadena, ataca Gafón y ya se equivocó ahí, se recuperó y sale del fondo, Isabel, Cabello, para Google, que estoy haciendo un error, si me ha peñado, peñado para acá, para la sombraje, si me no peñado, después que si me hable bajo mi, estoy bajando el fondo con Sánchez, increíble, me ha peñado. Si me ha peñado, pero después le pico mejor, si ahora que se tiene que frenar, por ahora a la más importante de la academia vienen por la centurión falta un poco de ayuda por el gatillón, un poco más de profundidad, un poco más de subida también por los lados de las comida, y principalmente precisión en el doble 5, que estuvo mucho, muy flojo. Estamos en Racing, aplaudido, en el voluntario de la historia, 3-3 de Racing, se escuchó bien, 3-3 de Racing, goles de Isabel, Rodoy y Wilkes, academia, 3-4 de la campaña Victoria, 9 minutos, señores, en este segundo tiempo, Pablo Bernalí, comenta Racing, doctor. Y la diferencia entre un equipo y otro es el orden, ¿no?, Tigre está ordenado, está bien parado, cuando hizo el primer gol, ahí lo empezó a, a esperar a Racing y aprovechó cada jugada que tuvo, no no fue gran cosa tampoco, pero creo que con el orden Tigre le está ganando a Racing, abultado, 3 a 0, si era abultado 2, imagínate 3, pero Racing hasta ahora en el segundo tiempo no no pudo hacer prácticamente nada, no tuvo grandes situaciones de gol, aunque en el primer tiempo, como dijimos, en algún momento merecía el empate, y Tigre se encontró con el segundo. Tigre está aprovechando toda la apariencia que está mostrando Rusty hoy. Repetimos que el banco de Rusty Chaco, que el banco, como que primero todo el ludo se paró muy preocupado el la academia, no puedo explicar qué pésimo rendimiento de Rastin esta data. Está el técnico pide comprendan realmente como dice está presido, muy contento, alegre, aplaudía el gol justamente a Uiche con ese gran gol, ahora firme la academia. Se eh, cambió su todo, ha pinchado el juego ha tenido a pelot centro a es muy pasado Iván, pasa nada, al saque de Esta la caballería pasando a un jaladilla. Tengo tiempo la nula. En mi propiedad, Avenida Mosconi 2.370, Villa Boyer Dos, 1444. No, no nunca No estoy en eso. No! el número 8, Diego a visitar el academia. Se retira el número 24. Gastón Díaz de flojo partido. En esta segunda cambio racing. ¿Te gusta visitar Torilla? Busca tener un poco más la pelota por este lado y ver si si Vistar puede hacer más que lo que hizo hoy Gastón Díaz que hoy sí le faltó tal vez la precisión para definir o para generar jugadas como lo hizo en otros partidos y bueno veremos si el Pipa puede entrar en juego es difícil entrar con 3 a 0 abajo me parece que es, es más complicado que que lo que suele estar entrando en un partido normal no pero bueno vamos a ver qué pueda aportar al equipo. Bien, diez once minutos haciendo presión de Racing, Calendín está por ahí al final limpio, sabéis cómo salió. A las seis y siete de la tarde jugaba en Calamid. Ya ya te ya te averiguo, Fede. Tiene falta que cada uno juegue conjunto. De Sarandí. va a jugar en... mañana sábado al final central, domingo de Grano Independiente Díez para jugar también el domingo Carose, quince quince también Sobans y los clientes. Defensa Quirme, Boca Rafa cierra el día, domingo, con el Club River, el 12 de marzo que acabemos juega a Racing en esta semana. En esta semana en la 21 a 30 a recibir a Arsenal de Sarandí. Y en, en lo bueno que Racing le va a estar ahora juega rápido, hay rápida revancha. Hay revancha rápido, es bueno que Racing pueda levantarse rápido, pero también es bueno que termine de manera buena. Este partido cuando... No es Sergeno, está ahí. ¡Va! ¡Va! Luna. ¡Va! luna, ¡Va! de luna, bien, ¡Va! ¡Vamos y cabez, señores! Cabezas y cabezas en una igual pasión Nico Sánchez ¡Nada, Nico, Nico Sánchez! Increíble, pasión amada, ya que cabezas y cabezas una vía al centro comité, Nada, para el Cielo, de Comité Cabez ¡Nada, por la desaja! ¡Golier, increíble! ¡Depine se enterará rápido, señores! ¡Un desastre de la Academia! ¡Tierre 4-0, trece minutos! ¡Señores! Increíble, por la verdad ¡Rapintano, el diálogo! ¡4-0, Increíble, Pablo, sin palabras. Sí, sin palabras, ¿eh? Todos mal parados, todas jugadas donde Racing da toda la ventaja posible. Y acá apareció un gol de Papi Fútbol, por cómo tiró el centro, por cómo definió, con el arquero parado, con todos mirando. Gol de Papi Fútbol, 4 a 0, increíble. Increíble, no me salen otras palabras. Fede. ¿Soy Pablo o no soy Niño Pánchez? Me parece que, que habilita por el sector de derecho, no sé cómo lo viste, Javi. Es horrible lo de Sánchez, Pablo. Lo habilita y luego termina cayéndose en el área, un espanto. Sánchez, Pablo. Sí, bueno, ¿habilita? sí, bueno. Perfecto, gracias, gracias por la guasaporta. Ahí está Martín Gasal. Cuatro, sí, aquí, aquí. Uno, el largo de Sánchez. Se la lleve todo, solo, perdón. Está en... El uno de los céntimos a eso también. Con mucho bajo el arco de las cien. por el paja. ¡Increíble! ¡Horror de Sánchez! Pero no se salva a nadie, ¿eh? El centro de la derecha y todos los jugadores que van a pasar... El arquero, o se la piensa, casi que quedó parado en la jugada. No me importa que hay que ingresar el medio del arco. No importa quién si la haya pegado o si la bien. Se quedó parado el arquero. Los defensores se quedaron también parados en la pasada flota. Fue un espanto la marca de Racing. Un Racing ya paría 3-0 y marcó con esa gana, bueno. ¿Por qué no se van al directamente? Milva práctico, tiró, cae, imaginó que tire a los 15º minuto y va 4 a Ni más práctico, increíble, no lo puedo creer acá en la zona de prensa. Sí, es llamativo, ¿no? Porque se puede jugar bien o mal, pero pero un 4 a 0 es es insólito, ¿no? Eh, se pueden dar algunas ventajas, pero también me parece que que en la previa nadie imaginó, ¿no? Nadie creía que iba a poder estar un resultado así. Y es, es llamativo, como dije antes, ¿no? Me parece que que hay muchos jugadores que están muy lejos de lo que mostraron o ¿no? lo que suelen mostrar, y hay otros que los vamos conociendo. Aquí en el parra, si les contamos por lo no, menos, señores, le voy a, le voy a pegar eh, en esa serie eh, de horas, si les contamos por la lucha, siempre de mi en el centro, no pasada nada. En el Mundial de la Atleta, aquí es como están, tío? Agradecer al número 2, el autor, el primer gol, el hoy Es realmente increíble, Fede. Increíble. Ahí, señor Rossi, va a ver el fondo el, el centro y va, el final ya va sacando. Eh, tenía ganas de hasta los dos partidos, pues, a ver que irá Coca, ¿no? Quiere tratar de esa esta derrota increíble, era 5 a 0 Que viene el centro va a sentir la piedra, Rossi que vimos el telégito, la homara de goleó a Racing por el favor de eso, se me parece que nada que achacar al jugador, sentir la jugada más claras de Racing fueron del ingreso que de digamos, me parece que acá hay claros jugadores que han tenido un nivel pésimo, como todos los que están la pelota. A que de Viela, es clave la vida de la cancha al equipo de Coca, y tanto ellos como la defensa han fallado en momentos clave. Ahora Racing solo se saldrá algún descuento decoroso, pero los momentos clave fallaron jugadores que son muy buenos para el esquema de Diego Copa tapia La sacando del fondo el jugador Y sabe, el gol de que cima, mira viela tiene para que pues, si se viene Y van con el control, van con el cable que, así, La gente acá se rompe la mano Trata de esfuerzo El jugador voló al lateral, señores Inofensiva, está la calle Si nos viene a Hasta vale, que, para que para fondo, la Miela viene para avisar La piel revisa, recupera a Y no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, La vida marca, buena marca, el final de la revienta tiene, la moto, le queda a una, que la cancha recupera y de fondo, la crema con Sánchez. Pa, se perdió la aguja, así lo tiene, tiene, tiene para ganar. ¡Dame una! Inmobiliaria Tedesco y Asociados. Pasión por la Venta, 4523-9498. Tedesco Propiedades Arroyajú.com.ar Oye, amilito, amilito, policía, arroyo, arroyo, arroyo, arroyo, arroyo, arroyo, arroyo, arroyo, arroyo, arroyo, arroyo, arroyo, arroyo, arroyo, arroyo, arroyo, arroyo, arroyo, arroyo, arroyo, arroyo, arroyo, arroyo, Princese, te quiero hablar. Te pido. Me refiero a la pierna de la genética de Cain, está como la fase de Italia, el Rey la cadena, señores. La verdad, tenemos que saber que jugar muy en alta de Leo está esta esta noche, está atacando la Torre Italia, refiero señores. Para el fondo Tissot, David Alba, ¿cómo está Remant? ¿Está ¿Es posible? Es es casi imposible, es la verdad. Estoy muy sorprendido para mal, ¿no?, porque se dejaron, se dieron muchas ventajas, creo que en este segundo tiempo cuando uno esperaba que que se ajusten algunas cosas, terminaron desajustándose otras, y Racing ahora está 4-0 abajo, cuando el, el más fanático hincha de Tigre jamás imaginó una noche como esta, ¿no? Hay partidos raros entre Racing y Tigre, y creo que este, este es uno de ellos, ¿eh? Que Isabel y Isabel viene para el final del quinto el quinto lo Pablo. Creo que se lo puede tirar y lo el quinto a Racing porque está muy bien de la defensa. Şey, es perfecto, el, el, el chaleco, la que chica dice el entrenamiento de juego de Racing, bueno, eso fue lo que hizo recién Wilkes o Isabel, mejor dicho, a Leandro Lebrini. Lebrini es muy flojo, Pablo, es muy flojo Lebrini como toda la defensa en la academia. Es que no, creo que no se salva a nadie, ¿eh? Eh, es floja la defensa, pero el medio no no ayuda como como lo he visto en otros partidos, donde fueron clave los del medio, y arriba no hay justeza, no hay definición, cuando hay que patear no patean, cuando cuando sí se apuran, entonces es cuando no te sale una, esas noches, me parece que esta es una de ellas, pero hay muchos cerros, muchas imprecisiones, pases infantiles dados al contrario muchas ventajas que encontraron los hombres de Tigre, y mucha efectividad también, ¿no? Así que hay un poco de todo hoy, ¿no? Señores, tenemos cuánto, a ver Pablo, 20 minutos, está en un todavía 20 minutos recién, segundo tiempo, 4-0, pierde Rafa, ¿Sí si se bien, 4-0, pierde la academia acá, Brasil en victoria, 2 goles de Itabel, Uno de Vinces, otro también, de Goló, que no mueve la puerta a la mueve la academia, Vivela. Por la izquierda viene Pacenturión, a ver si le contamos a donde sea. Pacenturión, Pacenturión para que me va llegando. Está entrando Rivi, la busca ahí, Castellón que le trició, sí, Castellón, después la va sacando. El juego, si lo reviven, no admite la Castellón, ¿eh? El partido de Castellón, bueno, para ponerlo ahorita un cuadrito de los décimos partidos, igual que en muchos jugadores, uno quiere creer en siendo optimista... Algo que también declara mucho de es que los jugadores Se han levantado digamos, el primer partido Bueno, parece que hoy los jugadores de Racing Se levantado muy mal con que hicieron todos mira diría le pegaría al arco Fue pues, tal vez la jugada más clara de Racing de todo tiempo El partido de los jugadores de es realmente implorable Casi todos los nombres no salvan ninguno Ni militos, hoy, la verdad Aunque Diego ha tenido momentos importantes importancia pases importantes de la primera etapa Yo creo que el partido de los jugadores en general Y también individualmente ha sido muy pero muy pobre Esperemos que haya solo una mala noche de la Academia y ahora está quedando con Carajal y García, tenemos 21 puntos, solo da tiempo, 4-0, tiene la cadena, si bien, eh 4-0, tiene Racing, si es una tienda, este es en Racing Sport, hay más a el 50, hay yo está acá en el primer a cambio de mi un título de prensa, el conjunto de la zona norte, nos quedamos con dos partidos, con Pabletri, un carachillo, Pablo Margoldi, Martín Casacchi, en el segundo partido, para toda partida, y ahora es justo a que el pija, si el técnico de Racing, está llena de rota incliné picado de rota de la cadena problema cuánto cuánto de racing mira lo lio cuatro cero de racing a la línea el palo de origen sí hace hace un tiempito pero ya iremos a ver las estadísticas es, este es un momento para ver otras cosas para ver el motivo por qué racing está perdiendo de esta manera de, de manera inesperada para todo el mundo donde algunos hablaban de de candidato donde nosotros con los pies sobre la tierra decíamos que hay que esperar, hay que ir partido a partido, hay que ir mejorando, eh, había mucho por mejorar, más allá de que estábamos todos contentos con con los triunfos, ¿no? y esto es una muestra clara, hay, hay, es un equipo nuevo, hay que ajustar muchas cosas, pero lo que sí, uno quiere ver más entrega, y, y en algunos casos se lo vio, como que sintieron ese impacto del primer gol, ni hablar del segundo, y los partidos se pueden dar vueltas si se lo proponen, eh, me parece que, fueron caciendo de a uno los jugadores y ahora con un 4 a 0 eh, ni con una grúa lo levantas. Sí, impresionado recuerdo un par de cosas que para pasada te recorda Pablo bueno, que fuimos ahí sin público que después recuerdo ¿sí? en cuándo, hace cuándo los cuando se hizo un cambio eh, en tiro nunca mentí sí, si se viene no a mentir ahora veremos quién va ah, quién va a llevar el segundo gol si sabe que con gran gol el segundo gol celebramos el primer ¿no? se empezó a iniciar esta historia ahora veremos quién va quién va quién va el segundo gol a un doble gol qué pasa qué pasa pues no ha cambiado la parada de soltar vía se retiró para la final del partido muy aplaudido por todo el público de los taurinos para esta Y hoy van a aplaudir a cualquiera, ¿no? Juegue bien o juegue mal, con este resultado me parece que, que los de Tigre van a, a festejar y mucho. Vamos a ver si Racing logra empezar a, a meter algún gol o, o tener alguna llegada clara, Fede. ¡Centro Pichu! ¡Justo corto de leyes! ¡Carno, caro, caro! para la academia! El ¡Centro Pichu y Hoy pasaco! ¡Voy a gol de Canesano con el mito! al ¡Carno, señores! ¡Para la cadena, Maravis! Estás Cavilepi también para cuando quieras que descargue un poco la bronca que tenemos todos. Aquí aquí en la sala podemos, siempre, va sacando de cabeza Valencia. Luego terminando el arco, el gol de tarde, tú lo arrepientes rápidamente los dos. Vive la vida de revento, ancianos para pedir a revento, señores. Luego te queda Javier Silva, siempre a Caviletti, compadre. Aquí no está recalentado, Luis. ¿Cuánto le pesó al equipo arrancar perdiendo? No tuvo la capacidad Racing de recuperarse, de tener cabeza fría y pensar en qué hacer. A Racing le faltó eso. Un pensador en el medio campo que tuviera la pelota y de ahí arrancar y salir. Dar por los costados y buscar cómo llegar hacia el centro de la defensa y de ahí empezar a rematar. No lo tuvo Racing. El doble 5 hoy ha sido horrible. Y el centro de la defensa un flan, sin dudas. Un espanto, La verdad. Así que a Racing me costó desde ahí el arrancar perdiendo. Fue el balde de agua fría como bien lo decían ustedes. Y bueno, eh, es lo que lo caro que estamos pagando. Ad adelante, Fede. Bien, bien, bien, bien, bien. Gracias, Pablo. Pablo, Pablo, Pablo, así, así, así adelante. Me recupero Está bien, el Prato y el Sienseguro. Rápido, me sale con la señora. No, Fede decía eso, simplemente que a, a Racing le costó muchísimo el, el arrancar perdiendo y no tuvo con qué revertir esa situación. Eh, fácil, eh, eh, Tigre llegó un 90% de efectividad, llegó cuatro veces, perdón, eh, cinco veces y marcó cuatro. Listo, eso es todo, Fede. Bien, hoy el departamento Racing Sport como es, también para Maragol, como le va a ser la cara educación los dos partidos que vamos pasemos apareciendo para dos años ¿no? si nos veremos al aire mío haciendo este que lo haga ser duro pero no somos dos como siempre por el Racing Sport hasta la que decime que de acuerdo David está bonito lo otro atacando el fondo sí, sí, señores señores de Ciudad para la Academia lo en la academia, no tuvo la Academia Paulito lo tuvo la Academia Pero no, no tiene la justicia para Ajá, definir, la decisión chico, para definir. Le cuesta es todo no es a Racing. Y esta es una jugada de gol clarísima que no pudo ni Milito. imagínate cómo está Racing. Viva el centro de la secundaria de Saludense. Es donde tiene a Miguel Antonio Antonio Santos, la de acá la primera sale contra, sacamos a Luna, querido. Viva la Busca y la Luna. No quiere entrar Mauricio. ¿no? ¿Sí? no, Fede no quiere entrar, pero tampoco está la tranquilidad o la paciencia para poder definir. Dale, Fede. Ah, la cadena, se sigue atacando. Ahí lo mate Magnita. ¿no Arriba atraviesa la chilena. Buen intento, buen intento bonito. El Chaparro, de Cavartía. Paso por vos, acá sigue tengo tiempo para aguantar. ¡La Laura gran pizzería José, la Avenida San Martín y Mojon. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al cuatro quinientos uno treinta y ocho ciento señores. Vamos te lo va quedando para ya que revivir no, no. La voz le queda Sánchez, marca Nico Amé. La voz te le queda Viela, Viela, atrás, oh, no no no. Con Lolo cuidado, el Lolo casi una pierna va sacando, saca casi una pierna con la suya. ¡Ay, delito! Digamos, discurso, y vamos a decir tal vez el menos deplorable, el que bajó, si se decir entre comillas, en esta defensa, en este partido paucérrimo Racing, fue Lolo, momento de Diego Milito. Pero recién Lolo se complicó la manera, cuando fue Daniel debut, el pibe Facundo Castro, yo no lo hubiese puesto tal vez ahora. Me parece que no es un momento para hacer debutar a un pibe en un partido tan complicado, tal vez se puede sacrificar a la web, pero bueno. Es que Racing necesita de un poco más de efecto ofensiva y está pisando un partido también muy malo, podría salir tranquilamente. Queremos bajar revoluciones, es difícil en caliente, entonces queremos decirle a la gente también, decirle a nosotros la tradición, intentar comprender de alguna manera este 4-0 que necesita tener cierto argumento cuando vemos el transcurso del segundo tiempo. Imagina, el primer tiempo no merecíamos a cero que se levantaron mal los muchachos, porque si no uno no puede meter niveles como el de 4 medio, puede que gana seguramente la amarilla y se dio un muy mal partido. ¿Qué pasa entre Melito en y Peñalba? Habla truco hasta atrás, ¿no? Se hablando, ¿no? Se hablando de algún contrato entre Piseñalba. Si, si, si, si, en Me parece que la calidad de Melito y Neff para, para agarrar que si no controlaste con los jugadores está medio pero como Gabriel tenía lo está recalentando me dijo Pablo está recalentando y capitana cae me dijo señores la gente amarilla que tiene un finito recordado la gente amarilla y Gabriel Peña quiere expulsarlo. porque es le está inteligente que no va a entrar en los juegos, es el juego decir el mismo que es jugador de Tigres un solo cambio un solo cambio la cara y nuestra de 29 segundos 40 la número 22 el tipo de el los finitos está bien que las cosas bien caliente Por no, que, el que va a pasar es que me está dejando ganando cuatro a cero, no No Pablo, no no no, para mí está alguien que lo sabe, hay que empezar, encenar, que empezar independiente, después se eh, le expulsa y se contiga todo. ¿eh? ¿Cómo, Fede? No se entendió. Y te decía que es el primer cambio de Emilito, para mí está alguien que lo sabe, porque después lo expulsa, Emilito le está descubriendo que lo que está mal estado, que está cansado, ya ha pensado en arancelar, que es el próximo... Ahora, si nos parece, nos parece, nos interrompando para, dentro a vuelta viene atacando vienen Trauxo y Santos Centurión, dos no, centurión para acá para allá viene Trauxo al Bardita. Hoy también es una jugada para Puss que ya piran a la chea. Ahí aplaustamente es Patire, decía Pablo que ha ...el cambio de Milito que para mí está bien que la sacaron, ya muy cansado, ...y mostró ahora. Sí, aparte entró en discusiones con los hombres de Tigre, con Peñalba principalmente. Está bien el cambio, ya estaba un poco cansado también Milito, no tuvo una gran noche hoy como nadie ¿eh? creo que no se salva nadie en Racing una noche pero insólita un 4 a 0 que que no es la superioridad entre un equipo y otro sino el aprovechar cada jugada cada cerro y el dar tantas ventajas Racing para que esté en este marcador y no aprovechar las pocas que tuvo también en el primer tiempo 30 minutos 30 4 a 0 pido Racing 2 a 0 de a Otro gobao, tenemos días de 8 en todo el país en punto, la noche negra para Racing. Noche, que hace mucho no lo íbamos, que pasaba los pantalones caídos, y en los pantalones lo dieron. Tiene Luna, va Luna, atacó a Luna, barca a que estamos todos, va, va Luna, para acá, para allá, tiene no para Bartomio, marcó a media, salió a Viedra, luego la otra la quedó, uuuuh, le va a echar a Viedra, ¿eh? No sé, Viedra está obviamente, no te banca lo que es el Ole, me parece que mejor jugar de una manera, cuando hay una dura falta de un juego de Tigre, es una luna... Ni me volví por todo ese derecho. Cuatro. Eh, ven acá falta, me parece, no. Ahí nos que alcanzar la cabeza. Tenemos que este sí, pelota de parece que Un mal recuerdo, ¿no? Lura por el paso en la cadena Marroni. Eh, un jugador que no no dejó nada en Racing. No anduvo bien para nada, sí en Tigres donde más se destacó, tal vez en central un poco. En River no anduvo bien tampoco. Pero pero bueno, es un jugador que no hay que darle ventaja, porque en otros equipos hizo más goles que en Racing. Ahí entra el América de Chile ¿no? en la final luna. Entra el carrito para final luna, cuando parece que tiene un calabre, todo el juego de Raz, pero si está junto a este fruto, me parece que está haciendo lo tiempo. Bien, Gustavito, entonces tengo que ir para vender. Paso para dos, dale. Chat ACD, donde se juntan los cuchas de racing. www.chatacademy.com Twitter @chatacademy Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Poipre Teléfonos cuatro quinientos y uno dos Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Y aquí atendiendo a Lina que se llevan en Camillo, sea, que en una parte que va a salir, la gente lo aplaude. ¿Las cero cómo salió? ¿Es un lugar? 0 a 0, subió el debut de Watson Retir en la Academia, ¿verdad? lo que es la tercera edición. Cuando se va se a licenar, va la cabeza Carlos Luna el Chico vemos veíamos que o nos brota el lugar del número 2. Sí. Bien, perfecto. ¿Cómo fue el, el cambio? ¿El 19? El 19, el negro, el moreno, Rincón. Bien, perfecto. ¿Estabando acá, Lina que se en Camillo? Se en Camillo, el 19 rincón ya 32 minutos se deja de fer ¿no? rincón sacura valverde y fer rincón aquí de ar colombiano una quinta para el 19 a 3 en el monumental así es de aquel 5 a 0 famoso no de, de colombia con valderrama con tantos otros no pero estamos preocupados fe ¿no? No, no se puede entender este 4 a 0 este resultado esta producción del equipo Más allá que que no nos subimos al carro de, de nombrar candidato a Racing, pero no se puede jugar tan mal, no se puede jugar tan mal como se está jugando. Dar tantas ventajas a un Tigre que no era un equipo de cear con tanta gente, ¿no? Siempre llegó con dos o con tres o a veces uno, pero aprovechó todas las las ventajas que dio Racing. Hubo falencias a todo nivel y me parece que... Qué preocupante, aunque como dijeron antes ante Arsenal es una una oportunidad para para mostrar que esto fue una noche mala y después de esperar el Clásico de otra manera. De capición, de capición para acá para allá, de capición con dos fallos, de capición y le saca la idea eh, para la cadena, y tiro Pablo que venía de dos entrada castigo, mira que venía mal el equipo de Alegría, ¿no? Por eso uno no termina de, de entender esto, ¿no? Esta producción de Tigre que fue algo normal, no no brilló tampoco Pero estuvo Y Racing no aprovechó las jugadas que tuvo En el primer tiempo, entre los 25 y 35 Bien, perfecto, este para la cadena Ponte lo estoy traiendo a poquito Este vive para la cadena, para la cadena? me va a pegar A ver si no pega que imperió, ahora se está en corta para Pichul, Pichul tiene para el remate arriba, hasta de España, señores, que se va a Grimi, no pasa nada, a Isaac Larco, es para Javier García, ¿qué vas a casar? ¿Qué Impresionante la jugada, porque fuera de se quedaron parados viendo cómo los delanteros, bueno, los ejecutantes de esa primera parada intentaban hacer algo, nadie sabía, ni los compañeros de Racing, me parece que y sí, bueno, es un poco también una manera de resumir lo que fue este partido de base loco por todos lados una buena noticia faltan solo 10 minutos <risa> también le dio la menta al director de la transolidera de la ANA Estoy muy contento por los huevos, exactamente los huevos en esta transmisión, porque hay que soportar este 4-0, este nivel paupérrimo. Y bueno, aplaudo a Javi Leipzig, aplaudo a Pablo Barboli, a Ramírez, a Tito, porque tenemos muchos huevos, la verdad. No puedo penetrar la materia capillón en ese sentido, muy parecido a Gabriel Auche, y el partido de Azevedo, de Grimmy, de Vivela. Bueno, podemos más mucho, pero hay un par de casos puntuales que realmente queremos creer que se levantaran muy mal. Nos quedamos para dos partidos, nos quedamos para dos partidos Chutacadien.com, esto es un movimiento nuestro, la cuchilla para la coca Y bueno, a, eh, después de la bala, no sé sí. Que dirá, bueno, se fue un mal día, seguramente Pobre Pucho Castro, mire ya esto que va a gustar, pido. Viene Pucho Castro, viene para, viene para, ¿sí ha para el barra, el barra Villar, viene para Pucho Castro, para pegar el barra Villar, para acá, para allá, la tierra Villar, ya, espera. Arsura, mamita, eh, va a salir en el fondo, del rincón, si viene el 4, si le tiene te casi, tenemos 35 minutos, tenemos 2 en victoria, 3 1 1 1 1 1 1 1 ...yotacadv.com, todos los martes en un césar en el ...hacemos radio por la tira... ...por el aire de radio, Ontario de Pilar... ...a 1050 decimos el 100.9... ...yotacadv.com... ...Javi, está por ahí, Javi... ...está mal la academia, está complicado el partido ...no, Javi, ¿estás por ahí? Complicadísimo, Fede, era horrible... ya el cierre del primer tiempo... ...y lo del segundo, olvídate... ...era liquidado, era liquidado, se sabía... ...un 4 a 0... En cualquier ámbito futbolístico donde lo quieras ver y el equipo que sea va a ser complicadísimo y pocos partidos recuerdo de muchos goles que se lo, que se lo hayan empatado que se lo hayan dado vuelta muy muy pocos y hoy obviamente eh, no va a ser eh, esa es excepción ya Racing jugaba mal el primer tiempo y el segundo cada el cuarto gol y hasta ahí Chao Racing, eh, creo que hoy deja muchas cosas que ver y bueno con lo cual eh, Racing tendrá que que mirar para para trabajar para lo que viene. Freddy. Yes, Chao, un gran comentario Racing, cuánto calienta y cómo estamos todos acá en Victoria, cómo está Maradona, cómo está Kanashi en, en Estados Unidos, cómo está Freddy en Maracay Racing corriendo que el equipo de tus nos quedamos para su pasión mía acá en la cancha tira en Victoria para escuchar. Atoca, que se van a entrar pues, en conferencia de en un rato. Las botas que vienen atacando la tierra se a Seville. Se vienen a Seville, atacando la caverna a Seville. Las botas vienen para avisar, va a avisar, va avisar, el barro. Bueno, ahora se vienen a Villar, para acá, para allá para videla, videla para a Villar. Otra vez toca para Vilela, Vilela, para Seville. Cuatro floteras, si no tienen, cuatro floteras. La botas vienen para Centurión, muy a jugar, ¿no se les cuento? Va Centurión, para acá, para allá, ahí está Centurión, mira el centro, señores y sacó la farra, al saque el arco, por Javier Ciao, todo por último tiempo, la meula. Distribuidor Diego Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunícate al 154-443-6363. Martín Gozal, comenta, gracias por... No, hablábamos de un colega, es cierto, dentro de la mediocridad y el flujo partido Racing, tal vez podemos rescatar después de primer tiempo de Milito, haciendo claro en algunas fases, y me parece que la disintención es inscripción, más allá que por lo menos, peca individualista, también hay que tener en cuenta, aquí qué compañero pasársela en el día de hoy, los rendimientos que hay, a la Cicción, la Cibeta, a Acuña, bueno, me parece que Cinturón con pues su ingreso fue lo más claro, rompiendo líneas, teniendo alguna situación de gol y bueno, al igual que la academia también eh, pecó a la hora de decidir, como la jugada recién veíamos, pero, pero la gana de Cinturón está yendo para adelante en un ambiente tan adverso, en un clima tan complicado cuando Rafinha ya está poniendo 4 a 0, cuando vemos ese tipo de pase, bueno, marca un poco lo que fue el momento, ¿verdad? que no va a haber sido hasta la noche pero queríamos no preguntar a Lepin y a Margot en la Bucarachira quién Racing porque va a ser casi imposible elegir a uno y sí, pero una figura que tenemos que elegir y yo la verdad que no sé, voy a elegir la de Itabel porque de Racing claramente no vamos a haber el último cambio eh, el conjunto del marcador de victoria Arturo No hay número 5, Artura, de gran partido el 5, tenemos quien ingresa el matador. ¿Puedo hacer? No hay de estar, Arturo, número 27, Arturo, es cuarenta de Salomito de Almarro, y algo civil, dice, me quedo en la ciudad. ¿Ustedes cambio? ¿Por qué no estamos atrovidos Arturo? No está muerto, Arturo, está por ahí? Estoy por acá, fe. La verdad, Bien, estamos todos con bronca, no podemos creer lo que estamos viendo. Se puede jugar mal, pero no tanto, no dar tanta ventaja, me parece que está jugando demasiado mal, no se le salva a ninguno, eh. me, no sé a quién rescataremos como figura, pero la producción del equipo hoy es muy lamentable, con toda la ilusión que siempre tenemos, pero ya sabíamos que hay que ir de a poco, que es un equipo nuevo, pero es una derrota dura, ¿no? eh, hay formas y forma de perder, y esta forma no me gusta para nada a mí tampoco a Madrid tampoco y esto lo que estamos acá obviamente en el salto de prensa varios eh, colea, varios obviamente porque estamos recalentes calor inquieto cómo estáis está bueno cómo está el sanatorio cómo estáis yo cómo está Gasal? estamos viñadal estamos recalentes pero bueno aquí podéis escuchar ahora solamente estaremos esperando el estado de Madrid para dar la caída en esta crisis saluda a Rafa de la calle de Madrid seguro veremos lo que dice el técnico de Racing si habla algún jugador pero pero otras veces se suplantaba la falta de juego con otra cosa, como fue con San Lorenzo, ¿no? Y esta imagen es la que no nos gusta, porque no hubo ni juego, ni hubo eso que hay que poner para suplantar la falta de juego, ¿no? Exactamente, 40 minutos, Pablo, 4-0, pierde la caña del victorio, está con Rácil, mejor, ahí muy bien, 50, F1-100, F1-100, F1-100, Esta noche negra para Racing, acá en Victoria, está estresado encima de la carrera, pero los numerrones, está complicado para la Avellaneda. No ha en el fondo, el conjunto acá de el Congreso, y no ha caído en el Lo bueno, Martín, es que el martes hace buena jugada rapidito. Hay revancha rápida, esperemos que haya sido solo una mala noche, que se haya levantado mal todos los jugadores de Racing, y que sea eso solo la alucinante, que no goitee anímicamente a Racing, por suerte, juega dentro de... 4 días ganó más el próximo partido, Gassim tiene tiempo para trabajar, para entrenar, para poder lavar la cabeza y ante su gente levantarse de cara a lo que el partido más importante del torneo. Más no que me cuenta que después soy independiente, que es que hay que hacer, A no sé si. eso, sí, vamos a esto, tío, el partido más importante del torneo, va el domingo 31 de agosto a las 15, 15 horas, cuando contamos que la incidencia, ya que el partido mucho no va a pasar, ah. el señor Federico Té, que va estrella de gran trabajo, me parece que va a ir a... ¿Cómo no va a ser? No, no sé. No, no. Está saliendo del fondo, el conjunto académico. Está bien saliendo. Va, vete, la cosa dice de Castal, ¿no? Pero está mal. Está el fondo, de conjunto tiene comprensión. ¿Qué opina Margolis? ¿Qué? No, Margolis, que porque... se sí, pide en la circulatoria. Margolis va a quedar de y... Racing. Está recaliente, ¿no, Pablo? ¿Cómo, Fede? No, no te escuché. No, que te decía que... Que decía que ha hecho a Chocino y vos estás recaliente, ¿no? obviamente, en el partido. Y sí, estamos todos igual, Fede, la verdad que no se entiende, y como dije antes, hay maneras y maneras de perder, acá, hoy el equipo no estuvo en la cancha, eh, directamente, todo lo que fue mostrando de a poco, porque sabemos que hay que ir de a poco, sabemos que se puede perder algunos partidos mientras se va formando el equipo, pero esta noche directamente no no hubo nada, muy poco para rescatar, estos 10 minutos donde Racing mostró que merecía el empate, pero después hubo demasiadas faltas, cerros, salidas a tiempo desconcentración, demasiadas ventajas ante un Tigre que simplemente aprovechó esas ventajas No, no brilló Tigre tampoco, ¿eh? fue todo lo malo de Racing lo que hace que Tigre esté ganando y encima por esta diferencia. Cierre sí, Juan, tres minutos, malo, se termina el partido, fiel Racing 4, 0 a cada victoria. No claro. Hay un tiro libre, ¿no, Pablo? Hay un tiro libre a llamar porque estamos, no vemos bien. Ahí sigue la jugada, Fede. Bien, si te iban, si te iban, si te iban, viene de 3-4, de 3-4, bueno, bueno, bueno, dame la vuelta. Está claro, con el tránsito. Fue bueno, el empiezo mucho Pucho Castro también. Conectabas un poco con Cinturón, que decíamos amor propio también, ganas de, de no ver a su por eso. Algo hablamos con un colega, es un cípico jugador de potrero tal vez, que, que no que banca a ver cómo le va a dar ese baile. Baile entre comillas, la verdad que era, fue un baile, porque resultaba mostrar esos 4 a le gana tiro lamentablemente a la cadena. Bueno, recién Puto Castro mostró alguna de las condiciones que tipo pudo eh, mostrar muy bien justamente, va vale, a dar redundancia. En la reserva en la de las divisiones inferiores, una muy buena media vuelta. Ahora está con defensor del arco, va a el número 2, Godoy. Martínez, con el de los pies, bueno, ya estaba en la mano se la volvió a guardar <risas> Increíble, tenemos 44 más, termina mi partido señores Va a poner rastro en 4-1, quedamos para estos partidos Con Canagiro, con El Epey, con Margolis, con Tío Quinesola Con Martín Cazanes, chichitacab.com, S1 100.9, Reyes y Fronteras en estos partidos como decimos tras veces hablando de Racing en nivel extendido de victoria escuchando todos los jugadores y técnicos cada gente tiene canta, canta y me acaba de cantar señores cuatro son los que bajan al partido de los 44 y medio para, eh, para y Balonis se extrañó el partido por suerte que termine ya el partido ya no da para más ¿sí? nos gusta ver a Racing en, siempre en todo momento pero este partido no da para más la, es lamentable Hay una falta contra Castro, si no me equivoco. Una falta clara que no cobró el árbitro y ahí lo van a atender. Un árbitro que no me gustó que cuando lo que fue el primer tiempo dirigió bastante mal. Eran todas amarillas para los de Racing, a los de Tigre los dejaba pasar. Y bueno, se viene el final del partido, Fede, no no hay no hay mucho para hacer. Oye, oye, oye, oye, oye. Y en juey debió 3 minutos más, ¿no? Tres minutos más, la mentira, ¿no? La Racing lo termina a la 45 ¿Puedo haber el empate a ya Racing? Tenía que hacer un gol A mi gusto, no sé si mal contamos algo la gente y Me traicioné la lapicera Me traicioné a la lapicera si, Me traicioné a Ya no la vamos a parar, vamos a recuperarse la lapicera eh, Bueno, si juego o no, si jugadores no, si Hemos visto ya Esa índole también en algunos clásicos dolorosos el Racing jugando con menos jugadores No, Racing jugó con él, que pareció por el momento Cuando se Este es el único con amor propio, como mencionábamos antes Quisiera votar a los Racing partido participó comiendo que jugaba con menos, pero no, juego no es todo el partido Sí, no tengo, con comisión, no, tres minutos más va a jugar, se termina el partido Creo que quedan dos minutos La a la calle, Blank, la al para Racing, la ofensiva pierde 4-0 Racing y nos pusiste Racing a Chazan, son la Academia, Aire, sin cuantos, comer ciento y el punto com se levanta la gente del turismo, de no festeja, están tan locos, sacando el toro a ciudades Pide Racing, cuatro de y es rulo, es claramente duro, ya se puso a un equipo que le tan mal ya se un equipo que la verdad que parecía rotado y a Racing lo mató, le da la malía y me dejó sin nada Se viene Racing. ¿Quién puedo participar ahora también? Se tira aquí, señores. Copa, pila, nadie carreta en Gasión. Ahí sale el de... arco. Copa, ahí ha buscado, ha sido a ver por dos. Bueno. Fotosau, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. fotosau@email.com. Barney Propiedades, la verida Mosconi, 2370, Villapo y Redón, 4, 574, 14, 44. y <tose> 20 <tose> ¿sí en todo el país, señores, Fide Racing, todos los días terminan tenemos casi 48 minutos, se ¿Sí va a tener partido 4, Fide Racing, mira el reloj, se va truco, señores, se va a tener partido, se va a tener truco, no se va a poder tener truco, mirá que truquito, ya está esto, eh el No me decían que vamos a el partido Cuatro, si nos perdemos Escucho a Rossi, mejor No quiero dejar el partido Para escuchar todo lo que pasa acá en historia Chate acá el punto no, como radio Es uno de 100 dentro del campo Deja decirle que esto es a la gente Me va a acabar, viernes, pasto Viernes, nueve, para Rossi, señores Que terminó el partido, final Tiene cuatro Rossi, en serio Que Se termina el partido, quitó el truco. Una rata increíble, explicable, un desastre a Racing, cuatro 4-0 para ese, acá en Misteria, dos goles en Wilson, otro okay, gol, señales, duro, la belleza de la Academia, se perdió cuatro 0 de hacer o sea, que se quede sola, que se quede acá pensando, señales, se terminó el partido, perdió Racing pero no. ¿Y qué se puede agregar, no? A veces los jugadores argumentan, dicen, cuando un partido sale mal, un a cero, dos a uno, tres a uno, nos levantamos mal, eh, no es el nivel que esperábamos, no fue el partido esperado. Hoy Racing, si no hay que argumentar y no ver las cosas extra futbolísticas, hoy Racing salió todo mal, porque perdió el mediocampo, porque hubo mucha impresión en Acevedo, hubo mucha impresión en Videla, la defensa y estaba de por todos lados. Tal vez en el momento, cuando era una cifra, si Racing estaba ahí y se llevaba el empate, cuando Racing parecía poder estar a tiro del partido, Termina decimos, gol, con una, una gran jugada en el gol de Isabel, es cierto, pero una gran falla principalmente de la defensa de la academia. Y una sin la etapa, otra fase individual, un gran gol de, de Wilkes, pero a partir de ese gol se demoronó todo y el partido fue todo para ir victoria. Lo que no sé fue realmente muy, pero muy mediocre en todas las líneas yo puedo rescatar un poco el centurión el primer tiempo de Milito pero el nivel individual y grupal realmente fue muy malo un partido totalmente valorido porque ya vos eh, el único rescatable que arrancó el diamante en el cilindro y esperemos que pueda empezar a revertir la situación y ven comenzaba Martín Casales a la derrota fue a Rosino, de la cadena se entre la tibre o visto si fue si una pequeña tanda y después seguimos con más de la calle de Interia hay que mirar para adelante de recuperar el, sí. el mal escuchamos también listo y vamos a tratar Dale. Ah, Esta señora Diego Milito, Excelente. bueno, Pablo, Milito, Pablo está conmigo, fui a la campo que la verdad que la gente está como loca, se compita retorno, escuchamos a Milito hablando con la televisión, Pablo una tanda ¿te que pase, pues sí, venimos con tu comentario final. Dale, vamos a la tanda, tandagües. <tose>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 Mi gran pizzería José, desde 1943, una tradición en Villa de Boto. Todo de pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Arreca San Martín y Moscón. Hacemos envíos a los ministerios. Llámenos al 4501-3807. <música> Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 1554-74-1319. Música Barney Propiedades, ventas, alquileres, tasaciones, encargo, administraciones. Barney Propiedades, 25 años de trayectoria en el negocio inmobiliario nos respalda. Los esperamos en Avenida Mosconi 3.370, Villa Pueyrredón. Teléfono 4-574-1444. Y también en nuestra sucursal Villa Urquiza. Andona Egi, 2212, a metros de la Sábala, teléfono 4524-3401.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 Vamos a la libertad, solo podemos Ya hemos llegado a la calle, vemos la lluvia, vemos la lluvia. bien. Seguimos, en la casi, de victoria. Gustado con los seguimos. Desde el Monumental, el tele, la gente a se va retirando, Ramos Anicidio, muy para la gente tiene que estar retirando, cuando todavía andan para la previsión, Piñalba y Taber, está dando para la estadísticas, en la web, Martín Azal, si uno juega lo que hace en el estuario, ¿no? Exactamente, el estadio ahora vamos a ir para ahí, vamos a cerrar acá la transmisión oficialmente, que es no, el mejor partido de allá, como lo Carnazzi, Santiago Ramírez, Pablo Gargoy, Tito Cercita, que se anda por ahí, y Javi Leti. El matador lamentablemente le da 4 a 0 a la academia, los goles fueron sacados a los 11 en primer tiempo por Godoy, el número 2 del equipo victoria, a los 39 de la figura del encuentro Itabel, el número 11, a los 2 de la segunda etapa Wilches, y nuevamente a los 3 del segundo tiempo Itabel marcaba su golete, el número 11, Amor estaba por lado de Tigre, Talmarini y Capitán, el número 8, e Itabel por la camiseta en el segundo gol de matador. En la academia fueron varios. Andorini con la tres, acedero, no me equivoco, y de la corazinte, alunia con la 17, y salió retrasado por un golpe en su tobillo izquierdo. Veremos qué tiene y si no podrá jugar seguramente la raza incursión el día martes en el y el capitán el veintidós milímetros. Bueno, las estadísticas del lado de Martín Casado está rota cuatro sí, de la academia Santa de Túria. Momento de comentarios ya comenzamos la transmisión de acá de los de prensa de Tíber diez y diez en todo el país va a comentar esta hula de rota de la academia cuatro cero. Junta, Tigre, Pablo Malovic. Sí, Febe, no no salimos del asombro, ¿no? Eh, más allá que esta, vemos que es un torneo largo, que que hay que ir jugando los partidos, que hay que ir conformando el equipo porque llegaron muchos jugadores nuevos, que hay que de a, de a poquito, paso a paso, pero creo que hay cosas positivas que se vieron en otros partidos que era para seguir agregando a otras, ¿no? Eh, y hoy fue todo lo contrario, hay palabras que siempre se fueron nombrando en estos partidos que era la paciencia, no el, el ir construyendo el partido, construyendo los triunfos o la inteligencia como fue con San Lorenzo donde se jugó de otra manera ante un rival distinto, más difícil, no que venía de ganar la copa entonces hoy imaginábamos un, un partido con un planteo Lo dijimos, parecido al que fue en el partido ante Defensa y Justicia, pero agregándole el plus justamente del triunfo ante Defensa y ante San Lorenzo, ¿no? Entonces eso es lo que nos asombra, el ver todo todo lo contrario, una imagen pálida del equipo, individualmente también cuesta rescatar un jugador de los once que haya jugado bien. Y esto es lo que duele, porque hablamos de paciencia y hoy no la tuvo Racing. Hoy jugó a la apurada, se apuró mucho tanto abajo como arriba, pifió varias pelotas, que esto lo dijimos hasta el pasar en el primer tiempo y son cosas que pasan cuando se apuran, cuando están acelerados, cuando no se sabe tener esta paciencia justamente que dije antes para construir una jugada para ir armando el partido, no para ir creciendo durante el partido. Y Racing anduvo mal en todo sentido, ¿no? No tuvo paciencia, no tuvo inteligencia, no tuvo juego. El poco juego que le podía dar a Acuña eh, estuvo golpeado y justamente cometía faltas tontas que le pudo haber costado la expulsión. Y entró Centurión, del cual esperábamos que que el equipo responda de otra manera, no, con explosión, con más velocidad armando jugadas que, que por, le, le hubiesen generado tanto a Milito como a Castillón chances de convertir. Y Racing tuvo muchas fallas, muchas fallas abajo. En el medio no ayudaban a los de abajo justamente, que era algo que resaltamos en otros partidos. La entrega pareció otra, ¿no? Más allá que que uno no duda de la entrega de los jugadores, pero haciendo comparación entre un partido y otro... Eh, hoy parecía que, que el equipo no respondía ni siquiera en eso, ¿no? Justamente están mostrando una pística de de logro en el primer tiempo. Hubo un par de pichu que también resaltamos, a la hora de patear al arco también Racing le pegaba mal y y todas esas situaciones este momento, ¿no? Para para el empate que no se aprovechó y que Tigre se aprovechó de contragolpe definiendo bien Itabel, poniéndose 2 a 0 que a la hora de terminar el primer tiempo cuesta, y cuesta mucho levantar un 2 a 0. Después del segundo tiempo, en el entretiempo decíamos que Racing tiene que salir de otra manera, que tiene que encontrar un gol al principio del segundo tiempo para poder empatar o ganar el partido, y sin embargo fue todo lo contrario. Tigre encontró el tercero al minuto, con una defensa parada, mal en las marcas, no, no anduvo para nada la defensa, tampoco el medio y menos arriba a la hora de definir. Y en definitiva, el equipo no anduvo en general, ¿no? Encontró el cuarto gol también, que dijimos que fue un gol de papi fútbol, donde estaban todos parados, donde parecía que estaba tildado el equipo, porque la defensa miraba cómo Tigre hacia el cuarto, y así pudo haber hecho el quinto, si se lo proponía. Fue un 4 a 0, exagerado, porque Tigre no mostró tanto, pero... ...supo capitalizar todas las jugadas que tuvo... ...y Racing, obviamente, las que tuvo no aprovechó... ...Tigres sacó ventaja 2-0 el primer tiempo... ...y después cuando uno esperaba que el segundo tiempo sea distinto... ...fue más de lo mismo o peor todavía... ...4-0, preocupante... ...ojalá el martes se muestre otra cara... ...el equipo que vuelva a tener lo que tuvo en las primeras fechas... ...o en el partido allá en San Luis... Y que, que, que, bueno, que sea una victoria ante Arsenal para encarar el Clásico de otra manera. Si se juega como hoy, va a costar ganarle a Tigre y a cualquiera también, ¿eh? Así que esperemos que, que bueno, sirva esto como para que sea un cachetazo para despertarse al equipo. Fede Tedesco. Comenta Pablo Margarita, a todo el mundo, ZKV.com, FM 100.9, de 1050 cambio todo o sea la gente tenemos que hacerlo supongo rápido la gente de treinta y minutos que rápido porque te digo para que sea un poco más bueno tal vez si queda ir a paliar de día a la noche lamentablemente Racing tiene estas cosas que a veces el tiempo no se puede entregar de mejor manera pero como decíamos Racing vence rápido el día de martes sería importante ganar el ciento frente al Arsenal para llegar bien entonada lo que es el Clásico y también para olvidar rápidamente este mal trago que esperemos como decíamos todos y como pensaban todos los chicos ha sido un solo una mala noche de los jugadores de la cadena ahora sí, Rosesco está fresca no me va a sentir eh. ahora es que vamos a ir la vida hace unos 15 de la 2 está fresquito ¿te parece que ya con Martín nos vamos a al vestuario para escuchar a Coca en conferencia de prensa así que te parece que dejamos a vos a Javi Lepis a Eucalía en el postpartido y ya en la próxima aparición en 5 de muto ya parecemos exclusivo eh, en el vestuario de la cadena ya para escuchar a Coca en conferencia de prensa po un rato Sí, Javi, a ver si se si arranca ahora este postpartido, que comente también eh, si te parece y, y bueno, eh, volvemos con el postpartido ahora en un ratito con Santi Ramírez también, con Gus Kanasiro para ver también qué qué opinan de todo esto, ¿no? Así que Steve Tincho, nos vemos en un ratito, avisen cuando ya está la conferencia o cuando pueda hablar algún algún colega por ahí un Estamos en el rumbo de todo el instante Estoy escuchando sentido a Coca Y o sea un jugador habla o solamente un colega Muchas gracias y nos un rato Chau